Lógicamente hablando, esta radio sí. es insuperable. Sí. Ustedes saben que viene Vertix Erfun Rack to Pop y nosotros venimos sí. en la última Splendid. tecnología. Sí. Eh, acá sí. tenemos el Wi-Fi, es, sí. es, es, es el, el, el Wi-Fi, ese día Está es viniendo nuestro. en carreta. Es, es guaraní. De wifi. Es de guaraní, es Wi-Fi. wifi. Es, exactamente. Que lo, lo, acá lo trabajan los, los aborígenes <risa> locales. Lo van procesando No tenés wifi No, me bueno, quiero morir No importa, ya nos las vamos a arreglar Ustedes saben, nosotros no somos gente de tecnología Saber y esgrimir Somos gente sencilla Piensen ustedes que Uno de nuestros conductores, el Pitecantropus del Frade sí. Conoció la computación Hace 14, 15 minutos Entonces, ¿qué nos hacemos? Lo, oh, no hay Wi-Fi Puedes ir al Frade No tengo wifi y el se te cagas de risa Sí, sí, sí No podía hacer otra cosa Sí, sí Bueno, qué alegría reencontrarlos, chicos ¿Cómo estás? Espera, primero sordo ¿no? A ver Ahí voy Me parece que estoy un poquito mejor Ahí está Sí, eh, bien chicos. Sí, bien, conté. las vacaciones lindas Muy lindas, muy lindas ¿Por dónde estuviste? Ya ¿Te terminé, ter ¿sí? sí, por supuesto Ah Ya terminaron las vacaciones Largamente porque hace una semana Que yo ya estoy de regreso uh -huh. Pero te digo que la pasé bomba Estuvimos en Villa Gesell Qué lindo Llegamos 48 horas después de que un rayo mató a cuatro personas Todo lo cual significa eh, La conmoción que una ciudad chica Como es Gesell, Sufrió producto de ese episodio Bajame Corquito Bajame, bajame el, el retorno Porque me está matando acá en la, en la oreja eh, Fue una situación Conmocionante para todos Imagínate si todos los que estábamos acá Logramos percibir ese, esa sensación Lo que era la villa ¿no? 48 horas después de estos hechos Pero bueno, nada ...pudimos sortear eh, esa conmoción y pasarla muy lindo... ...era una zona de Villa Gesell que empezó a explotarse hace bastante poco... ahora 15 años, que es la zona sur... Sí. ...todo lo que fue los complejos de Mar Azul... ...Mar de las Pampas, las Gaviotas, ah, sí, sí. toda esa zona de Gesell... ...que es partido de Gesell pero que se han conformado como barrios... Eh, ...si se quiere un poco más exclusivos... ...yo no estaba ahí, estaba, estaba más cerca de Gesell... Pero ni quedaba mucho más cerca ir hasta Mar de las Pampas como centro que ir para Gese. es muy tranquilo, ¿no? No, ah, una belleza, una belleza, sí. mucha guita, mucha claro. guita. Vos sí, ahí, obvio. viste, uno hace, yo no me estoy haciendo, no me estoy haciendo el pobre, pero eh, uno claramente cuando ves esas mansiones, esas construcciones, imagina que detrás de eso hay gente con un poder económico largamente superior al nuestro. Sí. Y vas a pasear, viste, uno va a mirar pero la comida. Es la salida ¿Viste? típica, ir vamos, a mirar vamos, las casas. ¿sabes? ¿sabes? ¿Qué vamos a mirar los ricos, vamos a mirar sí. los ricos. A ver qué <ríe> sí. tienen los ricos. Y entonces uno mira y dice, entonces, uh, mira la 4x4, uuuh, mira la casa esta. Como si uno tuviera expectativa. Y yo, la verdad, que, bueno, vos me conocés, nosotros nos conocemos hace años. Somos de los que nos conformamos con una pelo pincha en el sí, fondo. Obvio. Y nos mate rico, bien cebado. Pero claro, está esa cosa. Yo me acuerdo cuando era pibe. Eh, con mi viejo y mi vieja, cuando pibe, paseábamos en el auto y por ahí veníamos a Palermo, ¿viste? Sí. Pero no a Palermo, esta zona de Palermo que es más barrio. Al Palermo, ese que está cerca de Canal 7, ¿viste? Que lo que le llaman Palermo Chico. Sí. Y ahí había unas casas del carajo. Y, y paseábamos y mi viejo siempre decía, mierda, con toda la guita que hay acá, las cosas que se podrían hacer, ¿viste? <risa> claro. Pensaba de, desde su visión de médico, sanitarista. Y claro, ¿viste? En la Argentina es así también, ¿no? Está todo concentrado en pocas manos. Debe haber, no sé, 20, 30, 40, 50 mil tipos que tienen mucha guita y, y después millones que, que no la pasan bien. Y bueno, ahí ves un poco eso, ¿no? Después fuimos, lógicamente hicimos los paseos propios del, del pobre con pretensiones. Agarramos el autito y nos fuimos a dar una vuelta. Fuimos a Cariló. Ay, sí, cariló. ¿Qué, cariló es otro. Qué lo... lindo. Oh, no, pero es otro lugar donde la tenés toda ahí. Todas. Ah, sí, no, sí, hay unas que, casas increíbles. El día que caigan. El día que, el día que en la Argentina se quieran cobrar impuestos en serio. Sí, tienen que ir ahí. la guita que pueden sacar ahí es claro. inenarrable. Sin sí, digo, porque hay toda una parodia de que en Argentina están buscando cobrar impuestos. Me imagino que la gente de la provincia de Buenos Aires lo está tratando de hacer. ¿Estará todo Por... declarado en Cariló? ¿Qué iba a estar todo No, no. ¿Y <risa> lo que iba a estar todo declarado? Claro, bueno, no. Amor no. De Seguro Dios. que no. Mm. Estamos tomando un cafecito. Ay, qué rico que todo esto. ¿A Del Frade no le...? Sí, se sintió... No, el esto es de McDonald's, así sí. que con Del Frade no habría posibilidad de congeniar. Aunque un par de veces yo lo enganché tomando un café de McDonald's, ¿eh? Mm. Van contra sus principios. Es que ante la desesperación, Del Frade agarra cualquier cosa. Mm -hmm. Le aseguro... No, no, no. Le consta, le consta, le consta. Bueno, hoy tenemos un programa de verano, pero la verdad, déjeme decirle para entusiasmarlo, desde temprano. Ustedes saben que ya vamos hasta las 11, o sea que... Sí, un montón de tiempo Tenemos para compartir buena parte de la mañana de este sábado bellísimo, fresco, como uno, por lo menos a mí me gustan los días. ¿Fresco? A mí me así. Sol lindo. Igual yo quiero dar un consejo a las señoras que están por salir ah, de su ver, casa. No se pongan sandalias de verano porque se muere de frío. Pero vos, porque eso es una friolera. Hace solamente 15 grados de sensación térmica. Ahora, sí, bueno, 15-6 de bueno, sensación térmica. Hace bueno, mucho frío. Pero, pero ¿qué pasa? 15, pero 6. Hace dos días estábamos sufriendo 47-6. Bueno, está bien. Yo me imagino que vos sos de los que dicen, ¿por qué no encontrar el equilibrio? Ahora, si vos... Claro. Tenés, pero pará, si vos tenés que ir... De una punta a la otra ¿Con cuál te quedás? ¿Con los 46 grados de térmica del otro día Que eran insoportables? No, no. ¿O con estos 15, 16? Con esto, 16? con esto Pero por eso Para que la señora se quede Salga cómoda Póngase unas zapatillas Póngase una zapatilla, no, unas zapatillas No unas sandalias de verano Que se muere de frío Como me está pasando a mí en este momento Y ponete una camperita No salgas claro. No salgas ligerito de arriba Porque te vas a complicar Ni mucho menos oses hacer Como estuviste haciendo seguramente A lo largo de toda esta semana Que salí con bermuda porque te van a... Ah, no, tampoco No, se te congelan las patitas, querido así que que ibas a decir otra cosa No, no, así que <risas> con mínimos cuidados podés aprovechar hoy y el fin de semana Dicen va a ser un día muy interesante Así que métele nomás Y nosotros te vamos a proponer No un programa de verano clásico ¿eh? El programa de hoy es un programa con muchísimo contenido La verdad La producción laburó y mucho. Ustedes saben que tenemos plantel reducido. Lo tenemos a Carlitos y a Cori de vacaciones. También está Manu eh, gozando de este descanso habitual de todos los años. Así que estamos junto con, con Nati aquí al aire. Está Rama y está Noé haciendo la producción del programa. Y la verdad es que cuando el jueves empezamos a pelotear temas... Yo te voy a ser absolutamente franco. El miércoles a la tarde dije, ¿qué carajo hacemos? Sí. Porque empezás a pensar y decís, ¿y ¿Qué pasó? qué está pasando y en qué está pensando la gente y había dos temas en los que estaba pensando la gente uno era uno era el dólar claramente uh -huh. había una vinculación esperá espera, quiero, quiero entenderte uh -huh. bien Jorgito es la cómpula que hace ruido Apaga la computadora que hace un ruido de la... sin total no tenés internet bueno. haces o desenchufar ah, okay. haces señas sino que no pasa nada si nadie te va a entender en esa computadora no hay no hay, no hay, no hay wifi para jugar a los jueguitos Claro, al pedo. Saca el cargador, desenchufalo, porque hace como una acople que yo venía sintiendo. Ah, ahí está, ah, ahí está. Ay, un poquito más, ah, ahí está. Lo, lo tironeó, parecía el cordón umbilical de la hija. Dijo truco? yo no sé cómo habrá quedado ese cable, no quisiera enchufarla no quisiera ser yo el próximo de enchufarla porque te digo te pego una patada en el ojete que se enchufe es que si no me caía se si sí. iba más cerca era, de caía. era un morir de diputado o partirse la clavícula eh, estaba el tema del dólar dando vueltas claramente era un tema de preocupación de preocupación a veces me pregunto ¿para quién? No? porque bueno yo por ejemplo pago un crédito en dólares que cuando lo empecé a pagar hace dos años sí eh, el, el valor del dólar era 4.50 uh -huh. menos de dos años un año y ocho meses entonces yo pagaba en ese momento 4.500 pesos de crédito mil dólares es el crédito sí y a valores de hoy el, tuve la posibilidad de negociar que cuando se escindieron los dos créditos eh, los dos dólares el blue y el oficial eh, el, la persona el grupo económico al que yo le pago esta cuota aceptará a cobrarme con la legalidad, es decir, el dólar oficial. Sí. Pero empecé pagando 4.500 y este mes voy a pagar 8.000. Si el dólar permanece 8 pesos, no sé cuánto cerró ayer, no soy de los que sigue la cotización del dólar. Pero me imagino que como yo hay mucha gente que tiene a lo mejor algún crédito o está pagando algo uh -huh. en dólares. Eh, y esa persona, sobre todo si ese algo es, como en mi caso, un terreno para vivienda, probablemente tenga una preocupación adicional. En general, el que se preocupa por el dólar es el que puede tener alguna creencia o quien tenga que viajar o alguno que está especulando, ¿no? ¿Qué sé yo? El que quiere guardar en dólares porque entiende que el dólar... Claro, el que quiere ahorrar. ...preserva. Y esta semana hubo mucho pim, pim, pum, pum, con esta cuestión del dólar. Por eso dijimos, bueno... Este va a ser, indudablemente, uno de los temas de la semana. De los que cobran notoriedad pública, de los que emergen como de preocupación, por lo menos para el establishment mediático, que es el que lo repite, y que te hace creer que esto es lo más importante que nos pasa. Pero una de las preocupaciones también de esta semana fue el tema de no poder comprar más al exterior, por Internet. La cantidad de gente que estaba enojada, ¿por qué? Bueno, porque compran muchas cosas por una página que se llama eBay. sí. Y traen muchas cosas de China... Que son baratísimas... Al reverendo... Perdón... Voy a decirlo con todo respeto... Para quienes lo hacen... Al reverendo pedo. La mayor parte de las cosas... ¿Las compras decís? Mi, mi mujer... Sí... Y mi cuñada... Sobre todo mi cuñada... Mi mujer de la mano de mi cuñada... Incursionaron en el mundo de las compras en China... Sí... Y compraron pelotudeces... Pelotudeces que bien podían haber comprado acá... Jorge me dice... No, yo no compré nada... No, no, no... Ya sé que no... Pero digo... ¿Qué compran de qué va a cambiar tu vida que no puedas traer más de China una pulsera, un juguetito? No, no, quizás cosas tecnológicas, más que ah, esas sí. esas pelotudeces que decís sí, vos. Pero sabés respeto. también con todo respeto, pero sabés también cuál es el tema que por ahí en eBay vos encontrás una camisa sí. por ir a cosas menores sí. a solamente 80 pesos. Vas acá a cualquier negocio y la conseguís a 400 pesos. Sí. Por eso es que fue tan eh, un fenómeno ahora comprar sí. por eBay, porque la gente encuentra cosas a menor precio, realmente. Bueno, yo no quiero recordarte por ser muy joven, pero en la década del 70, luego del atenimiento de lo que fue la, el proceso militar, la dictadura, del golpe, eh, el discurso justamente fue permitir que la gente pudiera acceder a la compra. De todos los artículos importados que claramente tenían costos mucho más económicos que los que había acá, uh -huh. sobre todo costos laborales. La Argentina en ese momento tenía una distribución del ingreso, estoy hablando de mediados de los 70, que era muy favorable en costo-beneficio a, a los trabajadores. Entonces el costo laboral tenía una incidencia sobre la valorización de los productos netamente superior al que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿Qué pasó? La apertura de las importaciones para que la gente pudiera comprar barato y bueno, destruyó la industria nacional. Entonces, yo a ver, yo no veo mal medidas protectivas para la industria. La pregunta es, ¿lo que se hizo con el dólar a lo largo de este último periodo? ¿Fueron medidas protectivas para la industria nacional? ¿A quién se protegió? ¿Qué fue lo que se intentó hacer con este manoseo de, de, la, de la pauta cambiaria que ha habido en la Argentina en el último año y medio? Desde la instalación de este CEPO, que generó muchísimos rechazos, y a la vez generó en una militancia política, a mi criterio equivocada, casi te diría una defensa irrestricta de esa decisión macroeconómica tomada por el gobierno. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito en el programa que yo creo que te va a interesar sobre todo porque realmente yo no entiendo mucho y pedirme a mí o pedirme yo mismo una explicación sería conducirlos a la ignorancia vamos a convocar a alguien sí. que nos va a explicar y les digo que eh, agárrense, porque es un economista muy joven que tiene muchísima información y además tiene la capacidad de poder trasladártela y, y de explicarte bien qué es todo lo que está pasando en torno a este tema que vino de la mano de un anuncio presidencial eh, en la reaparición, mal que le pese a la presidenta este término, sí. de la primera mandataria el otro día en un acto, cuando eh, si se quiere, hizo la presentación oficial de un plan que ya se venía Pergueñando en ámbitos oficiales, como es el plan Progresar, en el cual se está postulando volcar parte de los dineros excedentes del Tesoro Nacional a, a un plan social, a un plan de asistencia para el sector. A ver, podríamos llamar el sector de los Nini. Claro, que ni trabajan ni estudian. Exactamente, pibes de entre 18 y 25 años sí. que, que están en la lona, que no uh -huh. tienen posibilidad de acceder y que a partir de este plan van a tener un, un subsidio del Estado, una, una prestación social por parte del Estado. Vamos son estudiar, 600 pesos, creo. 600 mangos, 600 mangos. Vas a tener que demostrar que estás estudiando, claro. etcétera, etcétera. Vamos a hablar de este tema también. Son jóvenes sin empleo Ajá. o con empleo informal. Bien. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Porque en lugar de, o, o que cobran eh, menos del de salario mínimo vital inmóvil, que son 3.600 pesos. Entonces, en lugar de atacar... Eh, el tema del empleo en negro que cada vez es mayor acá en Argentina lo que se hace es dar 600 pesos más ¿no? ¿por qué mejor no tratamos de atacar el trabajo en negro? está bien está bien es un buen planteo ese ¿eh? o sea, en vez de, si la frazada es corta vos tenés dos opciones o, o te, de, te descuidás las patas y te cubrí el cogote uh -huh. o te descuidás el cogote y te cubrí las patas pareciera acá que nos quieren hacer cree que la frazada es corta ¿será tan corta? ¿tenemos que optar entre una cosa o la otra? El Estado, indudablemente, ha salido a, a asistir a los sectores más desprotegidos con cifras bastante insuficientes, por cierto, pero que tampoco han resuelto el problema no. de fondo. Porque, indudablemente, no se han abierto las fuentes de trabajo, eh, como dice Nati, ese trabajo legítimo, genuino, uh -huh. que considere al trabajador no solamente una persona a la que se le tiran unos mangos para que resuelva un problema, sino como parte de un engranaje <coughs> de una sociedad que todos aceptamos que es capitalista y que funciona como funciona, pero respeten a los Claro. ¿O de qué estamos discutiendo? Hay toda una cuestión relacionada con este tema y vamos a, a conversarlo en un ratito nomás con nuestro entrevistado si tenemos la suerte de poder conectarlo. Después... Hay varias problemáticas que hoy por hoy se están llevando adelante, varios conflictos sociales que tienen escenario fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y vamos a poner la mirada sobre este tema. Por eso nos vamos a referir a, a lo que está ocurriendo en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y, y también nos vamos a ir para un lugar que a lo mejor eh, vos estuviste a lo largo de estos días... Frecuentando, que es una temática bastante afín a la del programa, el narcotráfico, y sus vínculos, en, to en todo caso históricos y actuales, con lo que provino de Colombia. Por estos días también está muy en boga la serie El Patrón del Mal. Uh -huh. Ustedes seguramente algo habrán hablado, sé que el sábado pasado alguna referencia hicieron en el programa, sí. pero han visto que en todos lados se está discutiendo sobre el rol, la figura de Pablo Escobar Gaviria este verdadero zar del narcotráfico este este personaje mítico de la historia colombiana y ya del mundo que ha tenido varias biografías dedicadas y varios documentales entre otras cuestiones que le dedicaron es esta miniserie que está poniendo al aire Canal 9 en este momento y que está teniendo muchísima repercusión Vamos Escobar lo vinculan al asesinato de 10.000 personas bueno solo ese dato quería dar mirá que nene mirá que nene Escobar 10 uh -huh. eh. loquitos se mató pero no solo eso Escobar es el símbolo de lo que representa El surgimiento de los carteles en Latinoamérica, la instalación de los grupos de las mafias organizadas con el objetivo principal de la comercialización fundamentalmente de cocaína, que era su principal negocio. Así que vamos a hablar también de esta cuestión. Eh, no quiero anunciar nombres de las notas porque tenemos diferentes opciones, pero si nos sale la nota que tenemos como opción 1... Realmente es una nota que va a tener características eh, políticas muy destacadas Seguramente porque es una, es una personalidad Es un personaje muy ligado a esa historia Pero también muy ligado al presente de Colombia Y por último vamos a dedicarle un espacio en nuestro programa a... ¿Tenés algo del flaco right? ahí? Para, como para poner un... Pero te diría que una puntita Ni siquiera quiero escuchar un tema completo Como para ponerlo... Oh, ahí va, qué lindo Ah, mira eso, ¿te acordás? Ese punteo, que es un punteo histórico Vamos de vuelta, vamos de vuelta Este punteo es un punteo histórico Y ahí entraba cantando el flaco Pero te lo vamos a dejar para después Así comienza uno de los temas Más, ¿qué te diría? Reversionados incluso Hay una gran versión de Gustavo Cerati de este tema Que se llama Bajan Y que hoy vamos a estar escuchando En el marco de un de un homenaje que queríamos dedicarle al flaco, a, en este caso cumpliría, hubiera cumplido... 64 años. 64 o sea que el flaco perfectamente hoy pudiera haber escrito When I'm 64, ¿no? Aquella canción que hicieron célebre los Beatles, compuesta por Paul McCartney, que todavía sigue cantando, ¿no? Paul McCartney, habiendo cumplido ya 64, el flaco no tuvo la oportunidad, por lo menos no llegó a hacerlo en vida... Pero nosotros hoy vamos a dedicar un homenaje a, a, a la memoria de, no sé si el papá o la mamá, pero uno de los dos, del rock nacional, de nuestra música progresiva, ¿eh? Luis Alberto... Espineta. Tenemos programa de sobra. Te veo sí. haciendo más seña que el penado 14. ¿Pasó eh, algo? Sí, No, no pasó nada. Está preocupado? todo bien. ¿Sí? No, no está todo bien. Estaba pidiéndole algo a Rama, que ¿Sí? me estaba trayendo. Ah, Aquí está. Muy... Esto es. ¿Nos trajeron Toma. este libro? Sí, sí, sí. ¿Y me lo puedo llevar para leer? No, este libro. no, me lo voy a llevar yo porque. <risa> no, ah. yo hice el trámite. ¿Y yo qué pensaba leerlo? Bueno, bueno. Martropía. Un libro de Juan Carlos Díez Sí Que estuvo unos cuantos años Charlando con Espineta Cinco años charlando con Espineta Y eso es lo que refleja Este libro Martropía El libro gordo del flaco Mira que lindo le... Bueno, vamos a hablar con el autor Sí Maravilloso Che, qué bueno Bueno, abrámoslo así lo espiamos supongo. Sí, obvio Si obvio. te lo vas a llevar Y vas a ser la primera en leerlo sí. Lo vas a cuidar primero Por supuesto Y me lo vas a prestar cuando termine Por supuesto que sí 24 minutos Pasan de las 8 de la mañana Una sensación térmica A mi criterio Para mi piel Hermosa, eh? 15 grados, 6 décimas la temperatura, la sensación térmica es lo mismo. L las líneas eh, telefónicas, eh, señorita <risas> Natalia Palmeiro. Son dos, hasta ahora son dos, vamos no, bien no. Eh, con eso. 4010-7157 o oh, 4010-7158. Sí, ¿y podremos conseguir otro libro? A ver... Porque estoy pensando, digo... Vos estás con los desafíos últimamente que me estás dando miedo. No, digo, porque a lo mejor podemos sortear un libro entre los oyentes. Un martropía. <tose> Me ponen cara, me ponen cara. Sí, Rama, yo creo que sí. sí. Yo, la gente de, bueno, de entonces, la editorial Santillán Aguilar son muy copados. Entonces, sí, es lo que me garparon para hacer el libro que estoy escribiendo. Así ah, que bueno, lo pido, mejor todavía. Se lo, pedimos, sí. se lo pedimos, Se lo pedimos, sí, sí, Santillán Aguilar. Ah. No, está tratando de abrir de una manera obscena, con los <risa> dientes. Seguramente se va a comer un pedazo de tapa. Y vamos a tener que leer un libro baboseado por Palmeiro. No, ya está, no, ya está, lo logró. Sí. Bueno, vamos a regalar a nuestros oyentes un ejemplar de Martropía. Y hoy estoy re generoso. Como el otro día me ligué unos libros de rebote que está distribuyendo la editorial sudamericana de los países narcos, esos que todavía me quedan. ¡Qué bárbaro la Piden americana! ¿eh? Piden los libros la gente en la librería y no lo pueden conseguir porque no lo distribuyen. Bueno, yo voy a regalar también, de los que tengo ahí guardaditos, un ejemplar de País Narco. Muy a ver, bien. Pero pará, pará. pará. No es así tan fácil. Ah, ah, ah, ah, ah, si estamos viviendo súper difícil, pero, hagámosla más difícil. Pará, ¿qué te pasa? ¿qué te claro, pasa? Que bueno, a ver. No estamos acostumbrados a las cosas fáciles. ¿Vos querés el libro de Espineta? Sí. Bueno, vas a tener que llamar al... 4010 7157 o 4010 7158 Soy sofobich, vos te das cuenta, me falta la gamba de madera <risas> y los gatos alrededor, bueno gato, algún gato tengo por acá, pero este, y soy sofobic. Y decirnos a ver, mira, déjame pensar. Estoy pensando si será algo difícil o será fácil o difícil. hagámoslo hacer, hagámoslo será fácil. Bueno, si... quiero que me digas cuál es tu tema preferido de Luis Alberto Pineta sí Tu tema preferido de Luis Alberto Espineta. ¿Vos me decís eso? Ustedes, cualquiera de los que llamen a estos teléfonos, nos dicen cuál es el tema que más les gusta de Espineta a lo largo de todos sus periodos. Espineta ¿eh? tiene desde Almendra hasta su carrera solista, pasando por pescado rabioso, invisible. Sí, tiene una trayectoria larguísima. Elegí un tema de Espineta. Y entre todos los que llamen a estos teléfonos y digan cuál es su tema preferido, vamos a sortear un ejemplar de Martropía, este libro escrito por, por Juan Carlos Díaz. Muy bien. Y para País Narco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Sí, fácil. Difícil, fácil, difícil, fácil, sí, difícil. Bueno, parece. a ver, eh, País Narco. A ver. Mm -hmm, mm -hmm. La voy a hacer fácil, la voy a hacer fácil. ¿Los dos salen hoy? Sí, los dos salen. Ah, Pero tienen, para uno tienen. Yo quiero sí, painarco. Sí. Claro. Entonces dicen tal cosa. Yo quiero martropía, dicen tal cosa. Bueno. Eh, ¿Cómo se llamaban? Los hermanos. Los hermanos. Capos. del cartel de Cali. Eran dos hermanos. Tenían un apellido como tienen los colombianos compuesto. Ta, ta ta ta ta ta o sea, Escobar Gaviria, ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, ¿cómo se llamaban esos hermanos eh, colombianos, caleños ellos, que fueron los que manejaron el cartel de Cali durante buena parte de las décadas del 70 y del 80? Y entre todos los que llamen y contesten estas preguntas, una la de martropía, uno sí. se va a llevar martropía y el otro se va a llamar País Narco. Perfecto. Repetimos los teléfonos, por favor. 4010 71 57, 4010 71 58. ¿Entra a Facebook? Eh, sí, también. También. Métale nos buscan fe. como Sobre la Hora. Ahí estamos. Si no, nuestro Twitter es arroba SLH Radio. Arrancamos con un Tangazo, ¿le parece, mi amigo Jorquito Escobar? scupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey Silbando bien milonga, yo me abro casi abajo. Blussen de boedo, blussen por mi corazón. El rijke atento se tomó esta vez una zotera. En el billar coreano brilla en luce de baku. En verano pasen tal vez no me lo crean. Ni adiós, a esa ventana de la blanca. Cuando sea ciega de Escalera, del cielo está deshecho La luna gira en falso La partida terminó No importa cuánto humo Mandes dentro del pecho Los blusos de Boedo Cubrirán tu corazón Hay otro Buenos Aires sin perdón Ah, pero qué tangazo. Hermoso. Un tango de esos que uno... Memorable. Hermoso. Un tango sí, sí, que sí, uno sí. lo mira, lo escucha, lo siente y, y no se acuerda. Y lo canta. Y no se, las luces de Boedo. Las luces de Boedo. ¿Y quién lo canta? Juan Carlos Juárez. <ríe> Ah, puta que lo parió Hacemos un programa solo Por semana No podemos tener una lista De temas ¿Y qué culpa tenés vos, pibe? ¿Qué la culpa la tiene esta otra? ¿Qué lo tiró vos? 8.30 ande ah, la... 8.31 viejo, 8.31 horas. Ya aumentó y, arranca, y arrancamos con un tango Que le digo Cuando el primer acorde del tango Me reventó el tímpano derecho Mirá Traten de ponerlo bajito, viejo, la gran 7, me están fusilando <risa> Dos líneas telefónicas Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158 ¿Se puede escuchar por internet esto? Se puede escuchar por internet, pero eh, mañana, que ya lo vamos a subir a la página eh, ¿En vivo no se puede escuchar? No, ¿No ¿sí? ¿Por Splendid? ¿Dónde se puede escuchar por internet? A ver, este, en la radio.com, Marlis, en Splendid, ¿es ese? No, sí, sí, me dice Noelia que está más despitada que Kicillof en la conferencia de prensa de ayer. Bueno, ahora, ahora se lo decimos. Ahora se lo decimos. Ahora un, Somos próximo bloque Somos una producción entera, así como estamos. ¿eh? <ríe> y levántase de Pero ahí, vos ya. también haces preguntas. Ya, qué pedazo de película, No preguntes más, no te no, no no quedaré callado. Está en la gacetilla, muy bien, en la radio.com.ar En la puede... radio.com.ar ahí, ahí llegó el señor Pepe, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué dice, joven? Ha estado de vacaciones, Dif... por lo que veo, se lo ve bronceado. Y disfrutando el campeonato de verano. Sí, bueno, es un claro, paso importante Estamos bien. ¿eh? Es un paso importante, no, no todo el mundo puede decir lo mismo, digamos pero bueno, en fin Sí, sí, hay una amargura eh, en, de los primos claro, Están claro. está bueno, muy preocupados No sé si eso merece algún comentario o no No, no no, o... no, no, Pepe, no, gracias bueno, No, voy está a hacer bien. como que no escuché Bueno, está bien, está bien Pepe viene a repasar las noticias, pero cuando puede la Lima, Palmeiro, que es sí, hinchada sí. de Independiente ¡Eco! Acá tenemos una que, bueno, no está más en Focampo, pero antes estaba eh, Candela y el papá claro, que son hinchadas de rojo, también, ahora claro. Tenemos a Natalia, que son también de los primos. Que Se va están a... yendo de a poco, no sé qué más. <risa> <risa> bueno, vamos a Exo. las noticias. Sí, señora. Radio Splendid informa. 8 de la mañana, 33 minutos, en todo el país en Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 4 décimos. Cristina Fernández llega hoy a Cuba. La presidenta participará en La Habana de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. El encuentro se hará el 28 y 29 de enero con la presencia de jefes de Estado y representantes de 33 países de la región. Los usuarios siguen sin luz en Capital y el Conurbano. Los barrios porteños más afectados son Almagro, Palermo, Caballito, Flores, Floresta, Liniers y Villa Crespo. También sufren los cortes vecinos de Gerli, Adrogué, Castelar y Morón. Funcionarios recorren la zona afectada por el ALUD en Catamarca. Se trata de la Ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez el viceministro de Desarrollo Social, Carlos Montaña, y la gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci. Está recorriendo esta mañana la localidad de Ciján, que ayer fue azotada por un alud de lodo y piedras, al igual que la villa turística de El Rodeo. Datos del tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 4 décimos, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Espléndid Todas las voces Espacio Publicitario Cada sábado a las 14 Radio Espléndid te acerca al corazón de la Patagonia Chubut al País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 bardía bastante relevante en materia de este de lo que es el tipo de cambio. La Argentina, o dólar sufrió ontem a maior alta desde 2002. 12% de aumento isso em apenas 24 horas. El peso con 14, el peso con 15 cerró el tipo de cambio oficial trata de convencer al mercado que hay una idea de llevar el dólar entre 758 El salto más alto en los últimos 12 años. Síntoma de que hay muchas presiones, aún en el mercado oficial sobre el dólar, y esto está afectando al Banco Central. Y en el microcentro se realizaron 29 allanamientos, y esto justamente tiene que ver con aquellos lugares, las cuevas, en donde se vende el dólar ilegal. Hemos decidido autorizar la compra de dólares para tenencia de personas físicas de acuerdo al flujo de ingresos declarados y paralelamente se ha decidido disminuir el anticipo de impuesto a las ganancias del 35% al 20% para el comprador. El precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable Para los objetivos de la política económica. Los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía un peso son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Parecía medio matón Kisilov cuando en el día de ayer, eh, luego de la breve escueta conferencia de prensa que dieron junto al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, efectuaba este anuncio, el último que escuchaban recién ustedes en el segmento disparador, con el que presentamos el tema del que vamos a empezar a hablar ahora nomás en instantes. Eh, la sensación que a mí me dieron los dos... ...contradiciendo lo que venían diciendo a lo largo de los últimos tiempos... ...los funcionarios de gobierno, es que la política cambiaria es bastante errática... ...que no tienen bien en claro para dónde disparar... ...que hablaban sobre levantar un cepo que 48 horas antes habían negado... ...en cuanto a su existencia... ...y la verdad que a uno que integra esta sufrida clase media de la sociedad argentina pero que mira con preocupación sobre todo lo que, lo que viven los sectores más populares a lo largo y han vivido a lo largo de los últimos 20 años, lo primero que se me viene a la cabeza pensar y preguntar a los entendidos es en cuánto nos afecta todas estas movidas cambiarias que de alguna u otra forma repercuten muchísimo en los medios, pero que tal vez tengan diferentes niveles de repercusión según el estrato social que cada uno de nosotros integra. Vamos a ver qué nos puede contar alguien a quien... Yo no conozco personalmente, pero he leído varias de sus columnas, de sus escritos, y trabaja junto con dos amigos de la casa como son eh, Claudio Lozano y Tomás Raffo. Se llama Jaime Farjí, es economista. Ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Jaime? Mauro Federico te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Muy bien. Gracias por, gracias por la presentación. Por favor, usted se lo merece. Bueno, a ver, eh, ayúdame a, a entender yo y a compartir este entendimiento con los oyentes. Primero expliquemos... ¿Qué fue lo que se anunció y, de alguna forma, cómo esto modifica, rectifica, amplía, vuelve para atrás con las decisiones en política cambiaria que se había tomado en los últimos tiempos desde el gobierno? Bueno, mira, lo que se anunció es volver al cepo original. Es decir, se pueden comprar dólares para ahorrar en el país, pero con un trámite previo. Uh -huh. Lo que a mí me gustaría comentar brevemente sí. es, digamos, el, el, el, cuál fue el origen de esto. Es decir, en qué momento el gobierno empieza a poner restricciones, digamos, a la, a la compra de, de dólares para, para tenencia, para, para ahorro, cuando observa que la fuga de capitales tiene un ritmo tan grande que El Banco Central, digamos, a través de la oferta, a través de la, la, la flotación administrada, que es la, la forma en que se denomina esta política, es decir, hay un mercado libre de cambios, pero hay un, un, un oferente importante que es capaz de establecer el precio mediante su intervención en ese mercado libre de cambios, bien sea comprando, bien sea vendiendo. ¿no? Entonces, a los valores que a finales del 2011... Este, el, el Banco Central venía haciendo la intervención en el mercado de cambios, no se podía contener esta fuga de divisas, por lo tanto las reservas del Banco Central venían cayendo. Uh -huh. Ahora, este es, digamos, como de un médico diría que este es el síntoma. Digamos, esto tiene determinadas causas. Eh, como a mi modo de ver lo que se atacó es el síntoma, es decir, nos están bajando mucho las reservas del Banco Central a raíz de, de, de esta intervención, por lo tanto vamos a tratar de intervenir menos. ¿Cómo hacemos para intervenir menos? Y restringimos las transacciones. Primero fue a través de la necesidad de hacer un trámite previo según el cual la AFIP te podía autorizar, a comprar dólares para ahorrar en el país siempre y cuando vos tuvieras ingresos suficientes para tener ese ahorro, uh -huh. que es básicamente la situación en la que se vuelve ahora ¿sí? Ahora este, después de eso todos ya sabemos cómo fue la historia eh, eh, después ya esta, esta operación ya no se pudo hacer las compras con tarjeta también se, se, se restringieron se aplicaron impuestos, es decir se aplicaron una serie de medidas tendientes a restringir las transacciones, ¿no es cierto? No obstante lo cual, eh, digamos, en lugar de restringir las transacciones, lo, lo, lo que lo que consiguieron fue generar, digamos, eh, digamos, para aquellas transacciones que oficialmente no se podían hacer, se generó un mercado paralelo. Eh, entonces ahora de alguna manera se vuelve a la situación de partida, pero con un tipo de cambio mucho mayor, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo digo, digamos, para razonar, eh, digamos, en voz alta, vamos a suponer que todo va bien, digamos. Sí. Que a este tipo de cambio, de 8 pesos el dólar, desaparece el mercado paralelo. Sí. Este... ¿A qué situación volveríamos? A la situación de partida, claro. en la cual el Banco Central tiene que asistir, digamos, tiene que ofrecer al mercado la cantidad que el mercado le demande, este, pero a 8 pesos el dólar, y, nadie, y eso no significa que no pierda reservas el Banco Central. Uh -huh. Entonces, por un lado, yo me pregunto, digamos, hago la pregunta en voz alta para que todos pensemos, este cierre del ciclo que vuelve al punto inicial, ni siquiera vuelve al punto inicial, digamos, porque, porque hay un control y todavía nadie sabe cuál va a ser el grado de arbitrariedad con el que la FIP, digamos, va a autorizar o no, digamos, con qué criterio la FIP va a decidir que vos o yo tenemos ahorro suficiente para poder comprar dólares. El, perdóname, el mismo nivel de arbitrariedad que había en el comienzo de, este, de esta suerte de restricción o de CEPO, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenzó esto, mm. a ver, ¿qué fue? Ayúdame, ¿qué fue? Fines de 2000... Fue inmediatamente después de ganar, de, digamos, con, con la legitimidad mm. de haber ganado la elección, bien, ¿no? Este, se comenzaron a, a, a establecer estas medidas Bueno, yo me acuerdo que para conseguir Yo tenía en ese momento, ahora me despidieron cerró el lugar donde laburaba Pero en ese momento tenía un laburo en blanco sí. eh, Yo me presenté, mi mujer también Los dos nos presentábamos para En ese momento hacer este, un pedido de dólares Por un viaje que íbamos a hacer a A Brasil y no me daban. O sea claro. que había una arbitrariedad. Yo pago todos mis impuestos y, no, y no, no, no figuraba. Bueno, vos viste que yo dije hace un ratito: si todo va bien. Sí, claro. Es decir, si desaparece el mercado paralelo. Bueno, a esto me refería. Es decir, si sí, este nuevo escenario va a ser como el primer escenario, es decir, que a una ocho pesos, eh, digamos, el, el Banco Central a través, del, de, de, a través de la FIP, Este, de todos modos, restringe arbitrariamente las operaciones, entonces no va a desaparecer el mercado paralelo. Claro. Aquí, la condición para que desaparezca el mercado paralelo es, como dijo Capitán Inch, digamos, si 8 pesos el dólar es un valor de convergencia, ¿qué significa valor de convergencia? ¿No es cierto? A ver, hoy en día, hoy, digamos, antes de la aplicación de la medida, hay determinados tenedores de dólares que están dispuestos a venderlos a 12 pesos y hay uh -huh. determinados compradores de dólares que están dispuestos a comprarlos a 12 pesos. Yeah. Ahora, si a partir del lunes todos los que están dispuestos a comprar a 12 pesos encuentran que hay alguien que se los vende a 8, los señores que quieren vender a 12 no van a tener a quien vendérselo. Claro, claro. Pero esto requiere que efectivamente el Banco Central abastezca esa demanda. Uh -huh. Si la FIP eh, eh, opera como operó al principio de esta movida, es decir, que, no, que, que restringe las operaciones arbitrariamente, no se va a abastecer la demanda, por lo tanto no va a desaparecer el mercado paralelo, por lo tanto no va a tener, no va a tener ninguna, ninguna este, repercusión esta medida. Claro. Ahora, yo digo, vamos a suponer que todo este proceso se da, y, y voy a bajar de la macroeconomía que también analizaste a, a la problemática doméstica, ¿no? Yo me acuerdo, recién lo comentaba Vamos siempre desde la experiencia personal Porque uno imagina que se replica en muchos oyentes sí. Yo pago un crédito Que en el momento de contratarlo era en dólares sí. Y hace menos de dos años eh, Era de mil dólares En ese momento yo pagaba 4.500 pesos sí. Un año y ocho meses después Yo voy a pagar 8.000 pesos sí. Seguramente si yo miro Lo que yo cobraba en el 2011 en relación a lo que Cobro hoy como salario sí. Eh, mi salario no se incrementó ni por puta en ese, claro. en ese porcentaje ahí también hay un ah, ¿quién ganó esa plata? ¿quién se quedó con esa renta que yo pierdo porque mi salario no, no creció como para atender un compromiso estoy hablando, yo no, no, no compré un auto eh, de lujo, me compré un terreno sí. para construir una casa ¿no? sí. ¿quién ganó? los que tienen ingresos dolarizados Es decir, vos no tenés ingresos dolarizados. No, claro. Pero aquí hay muchos sectores que tienen ingresos dolarizados, empezando por los exportadores, pero no solamente los exportadores. digamos. ¿Por qué, ¿por qué te digo esto? Uh -huh. Porque, este, a ver, el, el, vos sabés que hay, hay algunos estudios eh, hechos por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, sí, ¿no? claro. que es el instituto en el que trabajamos con Claudio Lozano, con Tomás Raffo, ...sobre el tema de las grandes empresas, las grandes empresas en, en, en nuestro país, ¿no? Este, las grandes empresas en nuestro país, según datos oficiales, uh -huh. que, es, que son el 1,8% del total de las empresas, considerando todos los rubros... sí representan el 69,6% de, el, el, de la facturación total. Uh -huh. Y el 80%, por el, el, a ver si yo no me equivoco, espera, que lo tengo acá. El... Ah, sí, pero es buenísimo el dato. Sí, y quiero... Un, termino termino con, con, con un pequeño dato más. Según el último estudio de grandes empresas que hizo el INDEC, que data de 2009, el 80% de estas grandes empresas son de capital extranjero. Uh -huh. Entonces, aun cuando estas empresas trabajen en el mercado interno, ¿no es cierto?, como forman parte de un esquema de negocio global, sus inversiones, sus beneficios, sus ingresos, están dolarizados en el sentido de que los planifican, digamos, ellos no planifican para ganar tantos pesos, ellos, planifican, ellos invierten tantos dólares, planifican para ganar tantos dólares y remiten tantos dólares al exterior. Y de no ser así, ni invierten, ni venden, ni, ni, ni trabajan. Entonces nosotros tenemos una economía Altamente concentrada, en donde, eh, digamos, además el 80% de las empresas que concentran diferentes mercados son extranjeras, y además, en donde yo no, no, digamos, los argentinos lo venimos leyendo, en los últimos años, los sectores dinámicos de la economía, es decir, los que más han crecido, que son minería, eh, el, el negocio, el, los agronegocios ligados a la, la, a la soja, y a, entonces. ...que están ligados al mercado externo, todos esos tienen ingresos dolarizados. Sí. Entonces, estos señores que tienen ingresos dolarizados o de lo contrario no operan en el país... ...y en este modelo se les ha dado todas las ventajas eh, que vos quieras, ¿no es cierto?, para que lo hagan... ...porque, digamos, no voy a ser yo el que descubra que la Presidenta festejó la inversión de Monsanto... Eh, para establecer una planta eh, productora de semillas transgénicas en el país. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí, sí. Y no voy a ser yo el que, el que, el que diga que, eh, no sé, hace 10 años había, ¿cómo era, este es otro de los eslogans del gobierno, hace 10 años había 60 proyectos mineros y hoy en día hay 600 proyectos mineros exportadores. ¿No es cierto? Entonces, todo esto nos dice cuáles son los sectores dinámicos de la economía, de la economía argentina, uh -huh. los sectores ligados. Al, al, al, al mercado externo, y además, eh, otro, otro elemento importante para tratar de entender la estructura con la cual, eh, digamos, se generan dólares y se apropian dólares en este país. Son sectores de altas rentas extraordinarias, porque no es lo mismo un sector industrial en donde una parte importante del valor agregado del sector industrial es trabajo que es el sector minero o el sector agroexportador en donde una parte fundamental del valor agregado es renta. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, cuando vos tenés un sector dinámico ligado al exterior de capitales extranjeros y que además tiene una, tiene una renta extraordinaria muy alta, uh -huh. el que se apropie de esa renta no necesita de reinvertirla, Ni, ni de reinvertir un porcentaje importante de esa renta para volver a reproducir su proceso productivo y volver a acumular una renta semejante, sino que invirtiendo una parte pequeña de la renta puede reproducir su sistema. Por lo tanto, lo demás, lo demás le queda para atesorar, para especular, para eh, fugar. Eh, y, y, y de este modo, digamos uh. a lo que quiero llegar es a que No solamente que el, se, ata se ataque el síntoma y no el problema, sino que este, no, no hay políticas, no ha habido en estos 10 años políticas de auténtica sustitución de importaciones, y políticas de desarrollo agrícola alternativo uh -huh. que nos liberen de las preferencias del mercado internacional. Ah, ¿Qué es esta estrategia de monocultivo que tanto se viene denunciando? ha venido incluso secando nuestras tierras, ¿no? Porque en definitiva, el, el, el, mono, el monocultivo, el modelo, ni siquiera hablamos de la soja demonizándola, pobrecita, que pobre bicho, qué culpa tiene, ¿no? En definitiva, son las estrategias de monocultivo de estos grupos económicos que, que, han, que han ganado mucho con la exportación de soja, las que, las que han quemado nuestras tierras, ¿no? Y, Exactamente. Y nos dejan bastante mal parados de cara al futuro. Eh, eh, dejar Déjame hacerte una, una consulta más en torno a, a esta cuestión, porque yo imagino, recién lo decíamos en el comienzo del programa, a mí me da toda la impresión que este equipo económico está desorientado. Yo no soy economista, ni tengo la capacidad analítica como para poder asegurarlo con una contundencia que seguramente ustedes, desde el instituto, vos, Claudio, Tomás, eh, tal vez sí puedan evaluarlo. Cómo cómo ves esto porque recién vos dijiste si todo sale bien y ta ta ta ta ta puede ser que pero da toda la impresión que esto es un tiro a ver a ver a ver, a ver qué hacemos ahora porque no tienen claro las medidas o vos crees que por el contrario hay un plan claramente direccionado con algún objetivo No, yo pienso que desde que se inició, desde que se iniciaron estas cuestiones, estas restricciones, lo que se llamó el cepo Este, el gobierno lo que intentó fue ir poniendo parche sobre parche, pero que además no es, sola, es una característica general de la política. Lo mismo han hecho, lo mismo han hecho con, la, con, con el tema de la inflación y con el tema del control de precios. Es decir, han, han aplicado control, han acordado con los sectores concentrados, digamos. Digamos, los grandes, las grandes cadenas de supermercados, determinados controles de precios en las últimas etapas del, del proceso productivo, en lugar de tratar de descomprimir la oferta, uh -huh. que es la manera de, de, de combatir, digamos, la inflación, cuando por lo menos una de las causas de la inflación es la concentración. Pero uh -huh. lo que pasa es que si vos aplicas un parche, lo que vas a tener es probablemente un buen resultado a corto plazo esperando tal vez que otros factores se acomoden, pero a largo plazo nadie te garantiza nada, después lo que ocurre es que los otros factores no se terminan de acomodar y entonces vos tenés que volver a aplicar un parche. Uh -huh. Es decir, yo la verdad es que no no no no te sé decir, pero además no es tan importante definir si están eh, desconcertados o no, me parece que hay una tendencia general de este gobierno que le ha dado, hay que reconocer que le ha dado muy buenos resultados en determinadas épocas y en determinadas cuestiones que es, sin tener un plan de largo plazo responder inteligentemente a las cuestiones de la coyuntura Bien. esto le ha dado muy buenos resultados ahora, lo que pasa es que me parece que desde un tiempo a esta parte este, tal, la, esta, esta cuestión de atacar inteligentemente las cuestiones de la coyuntura sin tener un plan de largo plazo están demostrando eh, sus limitaciones pero que no son limitaciones de la política coyuntural sino que durante un buen lapso de tiempo de este gobierno básicamente desde 2003 hasta el 2008 cuando se tuvo que empezar a pagar la deuda externa que se había renegociado del 2003 al 2008 las limitaciones del, del, de la estructura económica argentina no se habían hecho tan fuertes como para eh, anular las ventajas de las políticas coyunturales. Desde el 2008 en adelante, cuando se empieza a pagar la deuda externa, y además en el contexto de un, de un, de un crecimiento económico real, que también hay que reconocerle a las políticas del gobierno, todo se empieza a complicar. Claro. Primero, porque empezás a pagar lo que antes no pagaba, lo cual te impacta en el balance de pagos. Segundo, porque el propio crecimiento económico hace que la capacidad productiva eh, ociosa eh, se agote y que sea necesario invertir, para invertir hay que comprar máquinas y herramientas que son importadas, por lo tanto, te sigue impactando en la política, en, en, en el balance de pagos. Sí, sí. Tercera cuestión... ...se permitió el modelo de depredación del, del, de los hidrocarburos... ...que venía de la época de Menem... ...y por lo tanto se agotaron las reservas... Digo, ...se aumentó la, la producción y el uso de los hidrocarburos... ...se agotaron las reservas... ...y ahora tenemos que importar energía... ...con lo cual vos ya tenés tres elementos... ...que impactan negativamente en la balanza de pagos... ...porque la estructura económica, la estructura económica tradicional del país... Se, se, hace, se pone de manifiesto cuando tiene que empezar a pagar la deuda externa. Claro. Antes no se puso de manifiesto. Todo el resto que tuvo el gobierno del 2003 al 2008 se utilizó para políticas redistributivas, se utilizó para cosas útiles, sí, nadie sí. lo va a negar. Pero no se utilizó en absoluto, y esto es importante, y nadie habla de esto, para una política industrial. claro Está claro, está clarísimo. La verdad, Jaime, eh, no nos conocíamos, te he leído bastante... No nos conocíamos en el diálogo. Nosotros somos habitués de tus colegas, de Tomás y de Claudio, sí. que son casi columnistas, pero me parece que te vamos a romper las guindas bastante seguido. ¿no? Porque tenés. Sos muy claro, sos muy claro para explicar y, y realmente nos, nos echaste luz sobre un tema en el que somos muchos los que entendemos bastante poco. Bueno. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos este contacto. Otro, igualmente. Chao viejo. Chao. Jaime Fargi es economista y bueno, nos da una mirada, nos dio una mirada. Sobre el contexto necesario para entender qué es lo que está pasando con el dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, no hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda Ni las caricias ni la frase de amor Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar lo que haría por dos. Entregaría a mi propia señora Conseguiría a mi propio señor Dando muestra la cola ni maradona cuando sale campeón yo soy capaz de cualquier cosa Imagínate lo que haría por dos, Soportaría casi un cuarto de a las estrellas de la televisión. voor een dólar no hay un remedio que me ponga mejor Ni los ravioles que me amasa la no, oh, ni los consejos que el maestro me dio, yo soy capaz de cualquier estamos cosa. Estamos todos bailando. Che, estamos todos bailando, el buggy, el buggy del dólar, qué, qué bien, cómo me gusta Copani, ¿eh? Sí, porque es de yo, raci. Sí, sí la verdad que Copani, sí, puedo decir que se la come, ¿sí? ¿Qué? No, ¿Quién dijo no, eso? Eh, no, se la come. ¿Lo un, pensaste? Sube en... un escenario, Copani se come el público. Se come el escenario, sí. Se come el escenario, es un fenómeno, Ignacio. Tiene una gran puesta es, eh, en, en el, escena, el escenario. un fenómeno. Bueno, por un dólar Ignacio Copani, eh, con esto despedíamos la primera hora de nuestro programa. A ver, varias cosas antes del informativo. Eh, lo primero, a la vuelta de las noticias, luego que estás ilustre con lo que está ocurriendo en Argentina y en el mundo, nos vamos a meter en territorio narco. Uh -huh. Te vamos a contar una historia que tiene mucho que ver con el pasado que vivió nuestra hermana República de Colombia, pero que tiene una tremenda repercusión en este presente, no solo colombiano, sino también latinoamericano y particularmente argentino. Vamos a hablar con alguien, realmente un trabajo de producción bárbaro, porque yo el jueves le dije, che, ¿por qué no buscamos? Y, y apareció. Francisco Santos, Francisco Santos fue vicepresidente de Colombia en dos oportunidades, primero uh -huh. en 2002. Y después eh, reelegido en el año 2006. Bueno, estuvo secuestrado por las huestes, por los ejércitos irregulares de Pablo Escobar Gaviria y actualmente es candidato a presidente. Nuevamente eh, se presenta en, en la postulación que intenta la sucesión del de actual eh, presidente Juan Manuel Santos. Vamos a charlar con él. Estuvo eh, ocho meses, ocho meses secuestrado. secuestrado. Lo secuestraron el 19 de septiembre de 1990. Él era eh, jefe de redacción del periódico El Tiempo. Periodista, colega el hombre y por supuesto también dirigente político que acompañó a Álvaro Uribe Vélez en sus dos presidencias entre el 2002 y el 2010 eh, exactamente bueno en un ratito esto va a ser a la vuelta de las noticias también antes de Pepe te Contamos que estamos sorteando dos libros uh -huh. y por Twitter, al menos, hay un montón de gente que por lo está teléfono reclamando. también me están diciendo que hay muchos, muchos mensajes pidiendo los libros. A ver, usted encárguese de vender el que conseguimos por gentileza de Aguilar. ¿eh? Así es, usted nos puede llamar al 4010 71 57 4010 71 58 uh -huh. y nos tiene que contar cuál es su tema preferido de Luis Alberto Spinetta. Entre todos los que llamen, sorteamos un ejemplar de qué libro, el libro. Mar Tropía, escrito por Juan Carlos Díez Conversaciones con Espineta es maravilloso uh -huh. ya lo estuve relojeando Es divino, son cinco años de conversaciones con el flaco Uno se va a llevar eh, Natalia para leer esta sí. semana Y el otro se lo va a llevar un oyente Después arreglamos cómo Cuando sorteemos en el borde de las once Sobre el final de nuestro programa Y el otro libro es uno que escribió un servidor País narco se llama eh, Es de Editorial Sudamericana Y lo vamos a sortear entre todos los que contesten A la siguiente pregunta ¿Quiénes fueron los dos hermanos capos Del cartel de Cali durante la década del 70, 80 y parte de los 90. Repetimos los teléfonos. ¿no? Por supuesto, 4010-71-57 o oh, 4010-71-58. Noticias en Splendid y arrancamos la segunda hora de un sobre la hora recargado. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 3 minutos en todo el país en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos. Habrá homenajes por los 17 años del asesinato de Cabezas. Los actos comenzarán este sábado a las 17 y 30 en Pinamar. A las 21 se realizará el Festival por la Memoria y la Justicia en el Polideportivo Municipal de esa ciudad. Gladys Cabeza se recordó que los asesinos de su hermano se encuentran con libertad asistida, lo que equivale, dijo, a una libertad plena. Francisco prepara una encíclica sobre ecología de la humanidad. Se trata de la forma más importante de comunicación escrita de un papa. El vocero de Vaticano, Federico Lombardi, confirmó el proyecto, pero aclaró que está en una etapa temprana y que no se sabe cuándo estará listo. Emiten una alerta meteorológico para Formosa y Misiones. Reportan probables tormentas fuertes para ambas provincias. El parque informó que se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad que podrían provocar ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica. El tiempo en Buenos Aires. La temperatura 15 grados, 6 décimos, humedad 52 Cielo ligeramente nublado. Informó. Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Sábados de 12 a 13, arranca el verano en Ruta 990. Ruta 990 por Radio Esplende, AM990. de espacio publicitario para dar vuelta a la desesperanza sobre la hora periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor hemos oído que fue más temido el peligroso narcotraficante que a mí nunca en la gran puta vida me van a correr. y que desde la selva mando matar a todos que a la larga los que van a perder van a ser ellos. De y corrupción. es un narcotraficante reconocido en Medellín que se hace pasar por comerciante Ponés a jugar con cocaína es peligroso todo lo peligroso se convierte en plata todos sabemos lo que hizo pero muy pocos han visto cómo lo hizo es que hay tres formas de hacer las cosas como usted cree como ellos creen y como yo digo Escobar Bueno, fuerte, como seguramente a todos los televidentes argentinos les viene impactando, la emisión de esta miniserie llamada El Patrón del Mal, hecha en base a un trabajo documental, a un libro muy bien elaborado, con muchísimo contenido respecto de la historia de Pablo Escobar Gaviria, quien fuera justamente uno de los referentes... Yo creo que el referente del narcotráfico a nivel mundial y que tuvo su reinado durante parte de los 80, fundamentalmente la década del 80 y parte de los 90, en el epicentro que representó Medellín, su ciudad natal, pero que también tuvo muchísimas repercusiones a nivel internacional. Eh, yo les decía que gracias al trabajo de nuestra producción vamos a poder conversar, y ahora mismo vamos a hacerlo, con alguien que conoció de muy cerca esta historia, porque no solo la narró, la contó desde su rol de periodista, y muy bueno que era y que sigue siéndolo cada vez que nos regala algún escrito, sino que también la sufrió en carne propia, porque fue uno de los secuestrados por las bandas de asesinos y delincuentes que rodeaban a Pablo Escobar Gaviria. Luego, su vocación política, seguramente producto de su, de su genealogía, eh, su familia, es una familia eminentemente política en, en la queridísima Colombia, lo llevó a militar, a formar parte de estructuras de partidos políticos que le permitieron ser vicepresidente de la nación, acompañando a Álvaro Uribe Vélez en dos oportunidades, y en la actualidad se postula para ser candidato nuevamente a presidir la República de Colombia, se llama Francisco Santos y ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saluda Mauro Federico, aquí desde Buenos Aires, en Radio Splendid. ¿Cómo está usted? Eh, Mauro, muy buenos días aquí desde, desde Bogotá. Eh, un placer poder hablar con, con, con sus oyentes y un poco contarles y ponerles en contexto una, una historia dramática de Colombia, en unos, un periodo absolutamente aterrador en nuestro país una cantidad de muertos que dejó el, el narcoterrorismo y y una historia personal pues que estuvo marcada fundamentalmente por el secuestro que sufrí por cuenta de Pablo Escobar. Uh -huh. ¿Usted ha tenido oportunidad? Me imagino que no debe ser fácil, pero tal vez como como periodista, como hombre de la política lo, lo ha hecho por una cuestión de, de necesidad de estar informado. ¿Ha visto la serie, la miniserie El Patrón del Mal? Pues le cuento que yo la iba a ver. Y mi hijo, que cuando yo estaba secuestrado, tenía año y medio, me dijo, tú vas a ver ese elogio a quien casi los deja sin papá. Y le dije, tienes razón, entonces no la vi. Eh, obviamente, pues usted sabe que, que los dolores son individuales. Los, eh, y pues mis hijos, en ese sentido, creo que me dieron una lección de, de madurez y también de... de, de ¿cómo le digo? De, de, de ecuanimidad frente a un tema que ellos pues eh, sufrieron en carne propia obviamente eran muy pequeños el, el mayor en ese entonces tenía eh, cuando me secuestraron año y medio el menor tenía seis meses <coughs> eh, y, y pues eh, decidí no verla eh, me la han contado me han dicho que desafortunadamente pues, eh, la persona que me representa no representa muchas de las cosas que yo representé durante, durante ese momento porque finalmente... Fui víctima de Pablo Escobar por cuenta de mis columnas que eran eh, inmensamente agresivas y muy duras contra el capo, contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo. Uh -huh. Y que por ser eh, ese periodista independiente, ese columnista del diario más importante que, no, que, que, que prácticamente cada vez que salió escribir a era a denunciar las atrocidades, a denunciar los, eh, las barbaridades, la ineficacia del Estado, la desprotección de la sociedad... Eh, pues eh, sufrió durante, o yo sufrí durante ocho meses ese secuestro. Pensaba en esto que usted relata y de qué forma esto ha impactado en la vida de muchos colombianos, ahora particularmente pensando en nuestros colegas, en los periodistas, han sido también muchos los que sufrieron las consecuencias de oponerse, no solo me imagino, al accionar el narcotráfico, sino a las políticas que durante muchos años tuvieron a los gobiernos sojuzgados a ese narcotráfico, o bajo el poder incluso de ese narcotráfico, ¿no? Pues, pues, le cuento, yo creo que una de las cosas que diferenció a Colombia o que diferencia a Colombia de otra situación tremendamente dramática como es la mexicana, es que la prensa sí se convirtió en un bastión en contra del narcotráfico. Sí, eh, fue siempre una actitud de, a pesar de las intimidaciones y... Y, y uno de los primeros muertos fue el director de uno de los periódicos más importantes eh, el espectador a quien le puso una bomba, él le puso bomba a varios periódicos eh, asesinó a este director, asesinó al narcotráfico, asesinó infinidad eh, decenas de periodistas, porque el periodismo sí en ese sentido jugó un papel de conciencia de la sociedad cuando la sociedad, de, eh, eh, digámoslo estaba un poco entregada A, los, a las grandes riquezas, sobre todo en, en, en lugares como Medellín, como Cali no tanto Bogotá, pero también Bogotá eh, donde usted tenía un apartamento que valía eh, 100 mil dólares llegaba un mafioso con 400 mil dólares en efectivo y usted le vendía su casa y no hacía preguntas mm -hmm. entonces había una sociedad que estaba eh, eh, empezando a disfrutar de los dineros de la opulencia del narcotráfico eh, unos gobiernos eh, eh, oh, A un gobierno, digamos, lo que, que no quería digamos, eh, eh, como se dice aquí en Colombia, revolver el avispero mm. hasta que el mismo narcotráfico asesina a su ministro de justicia revive la extradición eh, y arranca una lucha contra el narcoterrorismo que solo termina en muchos muertos después muchos años después a, a, a, como usted lo dijo en su introducción a principios del año 90 con la muerte de Pablo Escobar, pero en ese entonces le puso una bomba a un avión de avianca Ahí murió mi cuñado, el esposo de mi, de mi, de mi, de mi hermana. Eh, puso bombas en eh, centros comerciales en el Día de la Madre, donde la gente iba con su mamá a comer, a comprarle el regalo. Eh, en un momento dado asesinó 500 policías en menos de tres meses. Uh -huh. eh, o mandó a asesinar 500 policías en menos de tres meses, como sucedió en, eh, a principios del año 90... En el que pagaba por cada policía asesinado. Entonces era una persona que tenía la capacidad de utilizar su desprecio por la vida humana, que tenía la capacidad de mandar a asesinar con frialdad cualquier ciudadano y, y, y, y dormir tranquilamente en la noche, esa capacidad de engendrar terror, y por eso esa es la época de, como nosotros la llamamos, del narcoterrorismo hasta el punto que casi doblega la sociedad colombiana. Uh -huh. y, y, y los periodistas, pues, fueron los que, digamos, en, en primera y en gran instancia pagaron el precio de, de, de luchar contra un narcotráfico que quería apoderarse del país. Bueno, yo, yo recuerdo, y la serie lo refleja bastante, la, la movilización, las movilizaciones que se generaron espontáneas, yo diría que hasta yo recuerdo de las primeras grandes marchas del silencio, tras el asesinato de, del director del diario sí. El Espectador no de, de Cano, eh, el, el periodismo reaccionó en ese momento a mí, por supuesto salvando las distancias no eh, me hizo acordar muchísimo a lo que aquí ocurrió en la Argentina cuando hace, hoy exactamente, se cumplen 17 años, fue asesinado José Luis Cabezas, que era el fotógrafo de una, de una revista, de una editorial muy conocida de aquí de la Argentina, Editorial Perfil, lo matan luego de haber hecho un informe, una investigación sobre un empresario muy poderoso, de una manera horrenda, y hubo una innumerable cantidad de marchas de, de colegas y de toda la sociedad, ¿no?, que salió, hu hubo como una especie de nervio que se tocó ahí, ¿no?, Pues, obviamente, y, y, y yo recuerdo en esa época que no solo se hizo una marcha, sino que hubo un día en el que no hubo información. Claro. Los noticieros de televisión salieron en negro, los periódicos no circularon, eh, los, eh, los, eh, los programas radiales pusieron música, eh, y durante 24 horas los colombianos no tuvieron acceso a ningún tipo de información. Acuérdense que en esos momentos no había Internet. Eh, eh, entonces creo que fue una, una demostración de la capacidad de movilización de la capacidad de redacción de los medios de comunicación y de la capacidad de solidaridad eh, a partir de ahí y por el riesgo que, que, que, que se daba en, eh, o, que, o, que, o en el que vivíamos los periodistas se creó una un, una unidad especial que hacía informes contra el narcotráfico sin nombre y todos los periódicos y todas las emisoras y todos los canales de televisión lo publicaban igual era, era, era, era, era una, una jugada eh, sumamente agresiva en contra del narcotráfico eh, para protegernos pero, pero eso también eh, le quiero ser muy sincero eso generó eh, pues, eh, las reacciones de, de Pablo Escobar que en un momento dado como, como lo hizo en, en septiembre del año 90 secuestró infinidad de periodistas eh, algunos de ellos murieron Y, y, y siempre pues eh, nos vio como los grandes enemigos de su, de su gran proyecto que era, eh, no me cabe la menor duda eh, hacer que en Colombia el narcotráfico fuera un, eh, un epicentro de, de, de, de poder legal e ilegal e, y, y convertir a Colombia en una narcodemocracia uh -huh. y no me cabe la menor duda igualmente que si no hubiera sido por el valor de esos periodistas y quiero desde aquí hacerle un gran reconocimiento A, a Jorge Enrique Pulido a Guillermo Cano a Raúl Echavarría Barrientos a tantos, tantos periodistas asesinados por el narcotráfico por Pablo Escobar, por Rodríguez Gacha por eh, eh, el cartel de Cali uh -huh. que fueron los que finalmente eh, dieron su vida en defensa de una democracia que en ese entonces eh, no tenía los instrumentos para poder combatir un narcotráfico que era mucho más poderoso que inclusive las... Eh, las eh, instituciones eh, del Estado, uh -huh. pero, pero ya viendo hoy en retrospectiva, pues a mí se me, en estos momentos se me, se, me, se me pone la piel de gallina recordando los momentos en los que uno salía de la casa y decía, bueno, yo no sé, voy para mi trabajo, para mi periódico, eh, no sé si voy a volver vivo y pues una de esas noches yo no regresé a mi casa, fui secuestrado, estuve encadenado en una cama a ocho meses eh, y estoy vivo absolutamente de milagro. Eh, yo no he debido sobrevivir ese secuestro Pablo Escobar dio la orden de asesinarme no sé por qué ese, ese, esa orden de matarme no se cumplió parece que una de las hermanas de lo que escribe Gabriel García Márquez en el libro eh, Noticias de un Secuestro que es que ese, un reportaje totalmente veraz a, a lo que pasó durante ese secuestro de los periodistas y pues... Eh, eh, parece que la hermana de uno de los grandes capos le dijo, donde usted lo mande matar nos matan absolutamente a todos y pues eh, eso me habría salvado la vida pero, pero yo no tengo confirmación directa de por qué, lo que sí sé es que la orden de matarme se dio y por qué no se llevó a cabo pues eh, eh, no, no, no, no tengo la certeza, manera de poder claro. averiguar en estos momentos Ahora, pe pensaba con todo respeto en las comparaciones que siempre son eh, odiosas e incómodas eh, uno, uno recuerda yo ya tengo los años como para acordarme pero los que no pueden acudir a los libros o a las historias narradas incluso a la propia miniserie que también lo, lo refleja esto eh, recuerda cuál, cuál fue el nivel de resistencia que los narcos de los carteles eh, opusieron a las extradiciones que finalmente en varios casos cedieron a los Estados Unidos Y no puede menos que pensar en lo que nos está pasando aquí en la Argentina en estos momentos. Usted sabe, Francisco, yo he tenido la oportunidad de, de escribir un par de libros. Uno de ellos, el último, está relacionado con un personaje, con varios personajes colombianos que han venido a la Argentina. El protagonista del libro es uno al que apodan mi sangre, se llama Henry de Jesús López Londoño. Y él está, y él está resistiendo el proceso de extradición. ...hacia los Estados Unidos... ...como también lo hizo otro detenido aquí... ...Ignacio Álvarez Meyendorf, ...durante mucho tiempo finalmente se lo extraditó... ...a, a los Estados Unidos... Eh, ...¿cuál es el temor que estos personajes tienen... De, ...de ser extraditados?... ...¿por qué resisten? ...como en aquel entonces... Eh, ...Escobar Gaviria... Eh, y, y, todo, ...y toda la banda que lo rodeaba... ...resistían esa extradición... ...¿por qué hoy sigue existiendo ese, ese temor a ser juzgados... ...en otros países que no sean los nuestros?... Es pues porque saben que el castigo va a ser mucho más duro, porque saben que sus bienes van a ser eh, incautados, porque saben que, que, que muchos de ellos van a acabar moviendo en la cárcel, porque allá 25, 30, 35 años eh, eh, es la pena por los delitos que cometieron, ellos saben que acá eh, pueden comprar lujos en las cárceles, allá son en cárceles de alta seguridad, porque ellos saben que que acá eh, eh, pueden eh, manipular jueces, pueden sobornar eh, testigos y pueden, <coughs> eh, digámoslo así, intimidar eh, a la justicia y lograr salirse con la suya. Esa es la, la verdadera razón por la cual ellos se oponen eh, de manera tan, pues, tan, tan sangrienta a, a, a, a ser extraditados, aunque, siéndole muy sincero, eh, aquí en Colombia que tanta sangre se derramó por ese tema de la extradición, pues en los mismos Estados Unidos se acabaron, se encargaron un poco de quitarle la fuerza a la extradición, eh, porque utilizaban muchos de estos marcos, les daban beneficios, eh, si sí, pasaban unos pocos años en cárceles de, de, de mediana seguridad, les permitían gozar un porcentaje de sus bienes, se quedaran con un porcentaje de sus bienes, y después los reubicaban en Estados Unidos y se convertían en informantes de, de, de la DEA o del Departamento de Justicia, testigos contra, digamos, eh, eh, peces gordos mayores. Uh -huh. Entonces hoy muchas veces los marcos prefieren negociar primero con Estados Unidos desde Colombia e irse extraditados tranquilamente porque saben que pasan 8 o 10 años en la cárcel y que después se quedan viviendo ellos y su familia en, en los Estados Unidos. Eh, de la época de, del pánico que le tenían los narcotraficantes a la extradición, por lo menos en Colombia a hoy a, eh, ya es una situación un poco distinta uh -huh. eh, lo que sí es cierto y usted eh, eh, al, al hacer eh, recordar ese par de personajes es que Argentina sí se ha convertido en un epicentro de negocios del narcotráfico, de narcotraficantes colombianos, de lavado de activos, de tránsito de drogas hacia África, que es hoy el, uno de los puntos de destino más importantes eh, eh, de, de, de cocaína en, en hacia Europa. Eh, en la ruta es eh, Venezuela eh, directamente a África, Venezuela, Brasil, África, eh, Colombia... Paraguay, Argentina, África, entonces eh, eh, y, y, y con un y con un riesgo inclusive eh, muy eh, muy eh, muy dañino a nuestras sociedades y es que desafortunadamente pues se han convertido en sociedades eh, de consumo cada vez más creciente. El segundo consumidor como país individual más grande de cocaína de, del mundo hoy en día es Brasil, después de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, pues eh, eh, no solo se convierte en uno en país de tránsito, sino también se convierte en país de consumo que, que usted sabe los daños o el daño que le hace a, a, a, a la sociedad de, eh, el consumo de, de narcóticos y especialmente algo tan adictivo como es la cocaína. Uh -huh. Claramente, pensaba en, en lo que representó Acompañar a, a Uribe Vélez En su presidencia, en sus dos presidencias Usted en este caso ocupando la vicepresidencia Y en lo que se viene por delante Yo me imagino que los desafíos De aquellos primeros años de la década pasada Con los de esta, en caso de ser usted electo presidente Son diferentes para Colombia Ahora, ¿no, no le parece que es necesario que para dar combate contra estos poderes que son claramente poderes transnacionales y que superan las fronteras de nuestros países habría que disponer estrategias globales por lo menos globales regionales si no va a ser imposible da la impresión que en Colombia apretaron y estos personajes escaparon hacia destinos más confortables más cómodos como usted decía recién Argentina se ha transformado en un lugar eh, muchísimo más sencillo para las operaciones de estos grupos eh, ya sé que no están más ni los ni los Rodríguez Gacha ni los Escobar Gaviria, ni los Rodríguez Orejuela, pero claramente hoy sigue existiendo un poder detrás del narcotráfico. ¿No habría que diseñar de cara al futuro esas estrategias globales? Pues tiene usted absolutamente toda la razón. A eso se le llama el efecto globo, que uno es picha en un lado del globo y el globo se infla en otra parte, y que lo que nosotros hicimos, fuimos el gobierno que más se eh, eh, extraditó, y es, y es una de esas ironías de la vida. Yo fui secuestrado por el grupo de los extraditables, eh, que era pues eh, como se denominaba eh, el grupo de Pablo Escobar para evitar la extradición, y acabé siendo el vicepresidente del gobierno que extraditó más colombianos eh, al exterior por cuenta de sus delitos de, de narcotráfico. Uh -huh. eh, pero es, es indudable que, que el narcotráfico trata de buscar los escenarios, como usted le dice, como usted lo dice, más cómodos para su negocio, menos eh, riesgosos. Han encontrado, digamos, en Argentina un, un espacio eh, que yo diría es... Eh, es, es eh, no favorable, pero sí menos, menos letal, menos nocivo y menos peligroso para ellos. Eh, se necesitan y se requieren eh, estrategias en las que se combinen este tipo de, de esfuerzos, eh, no me cabe la, la, la menor duda. Eh, obviamente tenemos eh, un tema ya muy interesante, yo no sé qué tanto vaya a ser exitoso como es lo que está en estos momentos, el camino que está recorriendo eh, Uruguay con el tema de, de, de la marihuana, obviamente la marihuana es distinta a la cocaína es distinta a la, a la heroína es distinta a, los, a las drogas sintéticas eh, pero, pero lo que sí es cierto es que eh, si nuestros países no se ponen de acuerdo en una estrategia común no intercambian inteligencia no se crean órdenes de captura y órdenes de extradición y órdenes eh, eh, eh, judiciales mucho más sencillas de implementar que lo que hoy se implementan. Bueno, los narcotraficantes continuarán haciendo lo que, lo que vienen haciendo y es eh, en los lugares donde más, eh, eh, más fácil la tienen. Y yo diría que el lugar más fácil para los narcotraficantes hoy en día en América Latina, sin duda, es Venezuela, donde existe totalmente una, una, una connivencia de las autoridades con eh, militares, policiales y judiciales con el narcotráfico. Eh, pues van a seguir ellos corrompiendo sociedades eh, de, de, de países hermanos van a seguir generando y encontrando espacios para mayor eh, consumo de nuestras sociedades y por lo tanto deterioro de ellas y por eso pues sí, lo que usted dice es absolutamente correcto se necesita una, una, una política, unas políticas públicas en las que nuestros países se pongan de acuerdo para combatir estas mafias transnacionales eh, La verdad ha sido un gusto poder charlar con usted eh, Francisco, es un referente indiscutible en las políticas públicas que desde Colombia se han diseñado para combatir el narcotráfico me, me gustaría poder enviarle en todo caso lo voy a dejar por línea privada ahora con la producción y si usted tiene la amabilidad de dejarme un ...un correo electrónico o personal... ...yo le voy a hacer llegar algunos materiales... ...de estos que integran las investigaciones... ...que yo realicé sobre las actividades... ...de estos personajes, Francisco... ...que, que como bien le decía, se han trasladado aquí... ...algunos ligados de manera directa... ...al narcotráfico, como Álvarez Meyendorf... ...que ha sido financista... ...de, de varios de los carteles... Otros, como en el caso de López Londoño Un personaje más ligado A, a las autodefensas unidas A, a estos grupos sí. irregulares ¿no? eh, Una última reflexión sobre eso Porque López Londoño, al que yo pude entrevistar Bueno, ambos los pude entrevistar en la cárcel Aquí en Argentina Señalan a, a, a Álvaro Uribe Vélez como uno de los responsables de, de, de una traición contra los grupos eh, ligados a estas Autodefensas Unidas. Hablan de que, de que había un compromiso de respetar cosas que no se respetaron y que finalmente terminaron con la extradición de varios de sus miembros, con, con Salvatore Mancuso a la cabeza hacia los Estados Unidos. ¿Qué, qué tiene para decirnos al respecto de esto, Francisco? Pues, pues mire, eh, un poco de contexto. Cuando nosotros llegamos en el año 2002 al poder, Colombia era un país dividido en tres. Una parte de Colombia la manejaba y, y, y, y prácticamente era controlada por el, eh, la guerrilla. Una parte, otra tercera parte, yo diría, era controlada por, el, eh, por los paramilitares que, que habían crecido a amparo de la desprotección que el Estado, eh, eh, en, el que, en la que el Estado había dejado a infinidad y a decenas o a miles de comunidades colombianas y que después se convirtieron en, en carteles del narcotráfico también. Eh, y una parte cada vez menor del Estado. Nosotros revertimos esa tendencia, nosotros que fuimos un gobierno eh, de autoridad, eh, recuperamos, digamos, el, el, el, en gran parte del territorio, el monopolio de las armas, recuperamos el control por parte del Estado, y, y nosotros heredamos un proceso de paz, digámoslo así, muy incipiente que venía el gobierno anterior con las autodefensas. Ellas querían hacerse y querían... Eh, eh, digámoslo así, eh, eh, eh, tener beneficios políticos. Nosotros en esa negociación negamos absolutamente todos los beneficios. Se les garantizó la extradición, la no extradición, si cumplían con los requisitos de lo que era llamada la ley de justicia y paz, y era tienen que parar todos los negocios de narcotráfico, tienen que parar los asesinatos, tienen que entregar rutas, tienen que reparar eh, eh, <risa> víctimas. Y resulta que tres años después de que ellos se entregaron y de que ellos asumieron eh, el compromiso de respetar la ley de justicia y paz, así se llamaba, eh, o así se llama, pues lo que, lo, que, lo que pudimos verificar a través de inteligencia eh, conjunta con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, eh, y, y la inteligencia colombiana era que no solo no reparaban, sino que escondían todos sus bienes, No solo no, no, no, no habían cumplido eh, el tema de parar el, lo que se llama aquí el traqueteo, que es el, eh, el negocio del narcotráfico, sino que seguían involucrados y por eso se tomó la decisión eh, de reactivar las órdenes de extradición que, que, que tenían ellos en Estados Unidos y por eso hoy la cúpula de, de, del paramilitarismo está... Eh, ...totalmente está pues, eh, en, en los Estados Unidos eh, cumpliendo en muchos casos penas de 25, 30, 35 años. Uh -huh. Tendrán que venir después de eso aquí a Colombia a pagar sus penas por cuenta de todos los asesinatos que cometieron. Eh, ellos fueron los que incumplieron la ley y precisamente por ese incumplimiento fue que, <coughs> que ellos se eh, acabaron extraditados. En eso... Eh, esa es como la verdadera historia de lo que pasó con, con, con las, eh, lo que, lo, las organizaciones que empezaron como autodefensas campesinas y se convirtieron en organizaciones paramilitares que pues, se convirtieron en un inmenso reto para el Estado y un gran agente de corrupción eh, eh, en Colombia. Francisco, como le dije, ha sido un placer conversar con usted. Le mando un abrazo y le pido por favor que se quede un instante por línea privada. Bueno, Mauro, gracias. Un abrazo a todos los oyentes. Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente colombiano, actual postulante a presidir la República Colombiana, periodista, un hombre que conoció de muy cerca al narcotráfico y que sufrió las consecuencias del accionar terrorista de quienes lo detentaban en su país, en Colombia. Estuvo secuestrado ocho meses en Colombia de la mano de las bandas que controlaba Pablo Escobar Gaviria platico. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando, rostros desconocidos, un dolor no se ha la luz a la nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y tú no decimos ante nadie, me unido, nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Ven a modos, corruptos y mafiosos. De handen, maar de de se limpia De criminales mentes. Radio Splendid informa. La mañana, 32 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 6 décimos. La presidenta llegó a Cuba, Cristina Fernández arribó hace minutos al aeropuerto José Martí de La Habana. La mandataria participará en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El encuentro tendrá lugar en la capital entre el 28 y 29 de enero. De una banda de boqueteros, el grupo realizaba un túnel y estaba por ingresar al tesoro de una sucursal del Banco Santander Río al Monte Grande. El jefe de la policía bonaerense, el comisario general Hugo Matskin, brindará una conferencia de prensa a las 11 y 30 para dar detalles sobre el hallazgo. Boca y River juegan en Córdoba. Se enfrentarán desde las 22 y 10 en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje de Mario Aval. El estadio estará colmado y entre 1.500 y 2.000 efectivos policiales estarán destinados a garantizar la seguridad. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, 6 décimos, humedad 52%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Esplende. todas las voces. Espacio Publicitario LR4 Radio Esplende AM990 En Facebook Radio Espléndid Fin de Espacio Publicitario Balbuceos Editorial Los oyentes, Los oyentes Sobre la hora Qué interesante Qué interesante es darnos cuenta Que del otro lado hay un montón de gente Escuchando esto que uno se propone A manera de, de análisis ¿no? De parar la pelota una vez por semana Nosotros decidimos Sostener este espacio, entre otras cosas Para poder, para poder contarles A ustedes la mirada que proponemos respecto de lo que nos pasa y la verdad que la nota que acabamos de hacer uh -huh. a mí me, me deja muy satisfecho con la función que tiene el programa porque hoy todo el mundo está hablando acerca de las repercusiones de una miniserie que claramente está basada en una realidad pero que es una ficción y nosotros lo que nos propusimos es indagar bastante más sobre los contenidos de esa realidad que la ficción tomó y no tanto regodearnos ...con el, los personajes que surgen de la miniserie... ...detrás de la historia de Pablo Escobar Gaviria... ...por más mítica que sea su figura... ...existen... ...historias de truculencia... ...historias de violencia, historias de muerte... ...de las que fueron víctimas... ...innumerable cantidad de personas... ...que no tenían absolutamente nada que ver... ...con este negocio... ...otros seguramente... Eh, ...sí disputaban territorio... ...dineros, cargamentos... ...pero la gran mayoría de las víctimas fueron inocentes tal vez su único pecado como decía recién Francisco Santos con quien hablábamos haya sido no haber percibido con tiempo, con anticipación lo que en Colombia se venía en determinado momento dijo Francisco la sociedad colombiana aceptaba vos por ejemplo tenías un departamento que costaba 100 mil dólares en el centro de Colombia de Medellín o de Bogotá Y aceptabas, sin preguntar de dónde salía la plata, que viniera uno y te compraba ese departamento por mil dólares. Nadie preguntaba. Bueno, te convenía. Era un sobreprecio interesante. Uh -huh. Te pregunto ahora yo a vos, que nos estás escuchando. ¿Vos qué harías? Si a tu departamento que vos no querés vender, pero que sabés que tiene una cotización de mercado, de, ponele 100 lucas verdes. Viene alguien de Colombia y te dice ¿qué tal? Yo se lo compro. Le doy mil agarras viaje, ¿no? ¿Preguntás de dónde sale esa plata? En la mano, aparte. Te la dan en la, en mano. la mano, así, taca, taca, ahora. nada de un crédito. Nada. no, no, no. ¿Te interesa? Bueno, los resultados de una sociedad que no se interesó solo, nada más que por su pecunio, que por su beneficio, fueron lo que ocurrió en Colombia durante 20 años. Porque el crecimiento del narcotráfico, entre otras razones, se dio ni más ni menos que por la posibilidad que Colombia le otorgó como sociedad, como gobierno de lavar la guita que estos tipos generaban ahora, la pregunta que yo te hago les formulo es ¿no estará pasando algo parecido en la Argentina? y no me refiero a las cantidades de muertos, que, que es un error comparar pero ¿no está pasando esto en Argentina hoy? ¿cuántas historias de gente conoces que te dice ¿pues sabés que en mi barrio viene un colombiano y no sé de qué trabaja y que tiene un montón de plata porque se lo nota en la, en la casa que tiene autos en los modelo. autos últimos modelos y nunca se lo ve y aparece y desaparece eh, ¿cuántos conoces? y no me estoy refiriendo al colombiano como gentilicio de, a demonizar ¿eh? me estoy refiriendo porque puede ser perfectamente un argentino puse colombiano porque estábamos hablando de Colombia claro. y porque claramente hay personajes ligados a estos grupos que están operando en la Argentina interesante, ¿eh? para que te des cuenta que no solo depende del Estado y de los demás la solución a un problema que en la Argentina está empezando a mostrar la pinta de la carta, tenemos un par de líneas telefónicas por supuesto nos llaman al 4010-7157 4010-7158 Muy bien. Eso es el mate, está riquísimo, la no, verdad que bueno, está riquísimo. Marido. Los oyentes se están comunicando a pesar sí, nuestro. ¿Qué por dicen? Por supuesto, llaman mucho por el libro de Spinetta, eh, por vamos, más Ah, todavía me gusta, me ah, gusta. Recordá que nos tenés que decir cuál es tu tema preferido de Spinetta. Bueno, no mencionemos, después los vamos a mencionar a todos y seguramente entre todos los mencionados haremos un sorteo para ver quién se lo lleva el libro, ¿no? Mencionemos los mensajes relacionados con el tema. Bueno, llamó Patricia de la Plata Bien. Dice, es el primer sábado del año que los escucho ah, Se ve bueno. que estuvo de vacaciones, mía, Patricia bueno. Y me encanta que estén una hora más Que tengan un excelente año bueno. Y bueno, responde que su tema preferido es Toda la vida tiene música hoy Ah, oh, qué lindo, qué lindo Gran tema de Spinetta Yo les propongo que de cada tema que los oyentes propongan Algunos se acuerde una estrofa de Spinetta. ¿eh? Ah, también a ver, Así lo hacemos un poquito más difícil Dale, ¿no? a ver Sí, sí, dale Dale Sigamos. Sergio de Quilmes y Ramón de Bursaco Los dos prefieren el mismo tema que es Durazno sangrando Muy bien Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era roja Dorada Su piel era hermosa Dorada como el sol Tomá ahí Muy tiene. bien Vamos, sigamos Qué lindo Desafío Espineta se llama Oscar de Rafael Castillo Mi canción del flaco preferida es Post Crucifixión Ah, bueno La vamos a escuchar en un ratito O sea que sí. eh, Daría la Es como pena que la adelantemos Pero en un ratito Te la, te la ponemos entera Mirá <ríe> Miguel de Temperley Nuestro romántico No, no me digas que dice algo Obviamente de sí, por supuesto Y elige uno de los temas Más románticos de Espineta Que le escribió Una de sus novias ¿Cuál puede ser? Ah, Muchacha, ojos ay. de papel. Ay, la de los pechos de Muchacha, ojos de papel. Muy bien. Era relatar la estrofa, vas? no hace falta cantarla, ¿no? Bueno, por perdón, favor, perdón. Sí, Discúlpeme. Quédate hasta el día, muy bien. Bueno, esto, hasta ahí tengo de espineta. Sí. Ahora tengo de tu libro. No llamó a nadie por tu libro. Bueno, acá sí. Acá <risa> hay un montón que están pidiendo a ver Ricardo. Ricardo Biblián, Leonardo Iglesias, están todos contestando quiénes eran los hermanos no sí. eh, de doble apellido colombianos que encabezaron el cartel de Cali durante más de 15 años eh, bueno, acá montón. tengo a Roberto de Parque Patricios que también respondió un montón yo, yo, yo, yo, yo, yo, sí, Pablo Gallina eh, Walter Herbar bueno, un montonazo, a ver, pero vamos a los mensajes José Antonio de Lanús, no nos olvidemos de cabezas dice, sí, claro, bueno, decíamos recién sí. hoy se cumplen 17 años 17 ¿17 digo bien? Sí, 17 97 17 Exactamente 17, 17 años del asesinato de José Luis Cabezas eh, Carlos de Boedo, ¿Sí? el economista que habló recién, el economista que tuvimos, Jaime, eh, hace una hora, dice: Está re caliente porque no compró a 8 pesos y ahora que está a 12 perdió un montón de guita. Ah, ah, ah, ah. No es así, este es un croto como nosotros, mi amigo. Este es el último dólar que compró, me parece que fue en la secundaria. No, no, quédese tranquilo que no. Métale, ¿qué más? Pepe Corona en relación a los saludes en Catamarca. ¿Qué pasó, dice? ¿Hubo tal indiscriminada de bosques como lo hubo en Tartagal en 2009? Uy, ¿se acuerdan de eso? El episodio de Tartagal que nos tocó cubrir sí. para otros medios. Sí, sí. Bueno, habría que ver, ¿eh? Habría que investigarlo. Yo tengo un montón de personajes que por Twitter nos piden los libros. Eh, uy, mira, Cristian Correa, Alma de Diamante, quiere escuchar. Claro, mm. uno de los temas de Espineta más conocidos, sobre todo de la etapa solista de Espineta, fina ropa blanca, dice Sebastián Valentini, es quedándote oyéndote, pide la Yani, uh, Alma de Diamante también Alejandra Paz, y un montón que dan los nombres, ¡Uy, la cantata de Puentes Amarillos, qué linda canción! Pide y dice, Celsius 18 es la favorita. A ver, Alejandro Garay, ¿qué me dice por Twitter? solo el 4% mueve la es una lástima que el gobierno le haga el juego a la derecha y que con esta devaluación los afectados seamos los que menos tenemos solo el 4% mueve la aguja del dólar, pero la pagamos todos el gobierno debe intervenir en el mercado cambiario dice el amigo Alejandro Garay refiriéndose al primer tema que nos estábamos al que le dimos pelota en el programa que tuvo que ver justamente con el dólar eh, bueno, Gustavo Dice, saludos de Santa Rosa, La Pampa Por fin te encontramos en la radio Dice, bueno, muchísimas gracias Gustavo Por escucharnos Barro tal vez Dice Guillermo Carp Que es su tema favorito de Espineta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos una comunicación telefónica Bueno, pero me enganché, viejo Hay un montón de gente que está pidiendo Y recordando al flaco Espineta en su cumpleaños Mirá, eh, acá piden la miel de tu ventana Un gran tema, una dulzura. Las canciones, del eh. flaco espineta. Y bueno, muchos más. Después repasamos. Nos queda un montón de material y de oyentes para compartir con ustedes. ¿Cuáles son las líneas telefónicas? ¿no? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, Entrevistas sobre la hora. Somos el palacio de la obviedad Vamos a hablar de un muro y ponemos The Wall de Pink Floyd. Bueno, el, bueno, la creatividad No ha llegado hasta nosotros Yo me acuerdo cuando en el año 2001 Cuando en el año 2001 En la Argentina Había una gran bronca 2001-2002 Y los dirigentes políticos Fundamentalmente los que trabajaban en el, Bueno, trabajaban de esa manera, de decir En el Congreso de la Nación Para no cruzar desde el edificio anexo donde tenían sus oficinas, hasta el edificio central del Palacio de las Leyes del Congreso Nacional, que está justo enfrente de la otra mano de la avenida Rivadavia, habían postulado hacer un túnel que conectara el anexo con el Congreso, porque tenían miedo del escrache. La gente estaba muy caliente en aquel momento, ¿se acuerdan? No, no hace tanto. Bueno, en la provincia de Neuquén está pasando algo parecido. En la legislatura neuquina, que está en este momento en plena construcción, eh, un muro de aproximadamente unos tres metros que ocupa toda la fachada del edificio que tiene que ver, dicen en la administración provincial, que es por cuestiones de diseño, porque queda tan fulero que uno tendría que pensar que se trata por, esta, por estas cuestiones de que tienen miedo de que cuando los trabajadores, la gente común va a protestar, eh, estos personajes se sientan agredidos. Un muro para separar a los que supuestamente representan al pueblo de ese pueblo que indudablemente está reclamando allí en Neuquén lo que no pareciera estar dándole ni el gobierno ni las políticas públicas de los gobernantes. Vamos a conversar con un amigo, alguien con quien ustedes seguramente recordarán hemos hablado en momentos en los que se candidateaba para ser diputado, hoy es diputado en la provincia de Neuquén, se llama Raúl Dobrucín, tenemos el enorme placer de darle la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia, muy bien encantado de hablar con ustedes. Igualmente nosotros. Raúl, contanos de este muro que se está construyendo allí en la sí. legislatura. El, primero quería felicitarlos por la creatividad. <risa> no lo escuchaste nunca, seguramente. No, no, la verdad es no. que no, no me imaginé está, que iba a ser. Estamos como Riquelme, estamos tirando gambeta <risa> con finta y todo. Ah. Y el otro tema, bueno, lo del flaco Espineta, sin lugar a dudas. Que... ¿Cuál, ¿Cuál es tu tema preferido, Raúl, del flaco? Y de Almendra almendra vos te vas como, sí. como buen vos que tenés cincuenta y tantos sesenta y dos bueno entonces te vas claro, claro vos sos casi con... de vamos todavía sí. claro te vas sos contemporáneo el flaco sí. hubi hubiera cumplido hace un par de días sesenta y cuatro así que sí sí acá tenemos hicimos una especie de festejo interno dentro del Neuquén entre los Los fanáticos. Del Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a matarnos a escuchar un poco. <risa> qué lindo. <risa> bueno, bueno, lamentablemente no, no, no estamos para hablar bueno, de no flaco. Estamos, esta era la parte. Pero no importa. <risa> bienvenido, bienvenido para mostrar que ustedes también, ustedes no. Somos son, humanos. Somos humanos y no, y, esperá, y no necesitan muros, me parece. <risa> no, claro. ¿no? no, la verdad que para explicarlo un poco, la, la legislatura, el edificio está en una loma, ¿no? Sí. Está de La ciudad capital está arriba, hacia arriba. Es difícil llegar eh, caminando, es cansador, porque es toda la subida a lo que antes era una, un pequeño cerro. ¿no? Uh -huh. Y no tiene, por ejemplo, no pasan delante de la legislatura ningún colectivo, ningún servicio público. O sea, ya fue construida en un lugar que es difícil de llegar, digamos, o claro. sea, caminando, sin contar el muro. Sí. Después pusieron, empezaron con estas normas de seguridad, pusieron un muro de un metro cincuenta que los rodea y la entrada, por ejemplo, la, la oficial que tiene por supuesto Guardia de Seguridad, todo lo que corresponde a la seguridad, a esta historia de la seguridad, es para que no entren, como bien vos decías, para tratar de aislar más los que nos eligieron de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Eh... ...y por ejemplo tuvieron que hacer un portón... ...por un costado medio trucho... ...porque no entraba el camión de bomberos... ...adentro de eso. <risa> sea, son de cuarta... ...sí, sí, sí... De, ...de cuarta y se llevan... ...los restos de todas las cosas... ¿no? ...y... ...no sé, eh, yo estoy bueno... ...enero estamos... ...yo soy parte de la comisión observadora... ...cuando se está en Extraordinaria que se queda... ...y empiezo a ver de que empiezan a construir arriba de este muro de 1.50 empiezan uh -huh. a construir a poner ladrillones ¿no? Sí. y bueno empezaba a averiguar qué es porque no no lo vimos en ningún lado nadie nos avisó ni nada por el estilo y resulta que es esto, de subirlo a 3 metros que como estéticamente queda malísimo eh, es un paredón sin sentido y justo al lado están haciendo el Un edificio del Poder Judicial imponente, uh -huh. todo de vidrio, y cuando fueron los conflictos, de, si recuerdan, de agosto de IPF, claro, hicimos, hicimos varias notas, ¿recordarás claro, en el programa? Sí, sí, Por eso, digo, al oyente, al oyente, sí, que se acuerde. Bueno, en ese momento dijeron que el Palacio Judicial, que era todo de vidrio, le iban a también poner un muro de tres metros, ahí empezó esta historia de. No sé quién habrá medido tres metros de alto, porque tres uh -huh. metros y todo lo demás, ¿no? Pero eh, lo que es concreto es que quieren tratar de aislar, de que ellos puedan seguir disfrutando tranquilos y que por no les moleste la plebe, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Yo creo que, saben que viene un año problemático, un año conflictivo, viene un año de pelea, y supongo que en el tema petrolero van a venir varios acuerdos tipo IPF Chevron donde no se sabe qué dice, pero igual se aprueba el acuerdo uh -huh. y, y quieren protegerse de, de este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, yo me parece que por ese lado, igual paredón de tres metros, ¿no? el tema es que alguna vez tienen que salir también. O sea, sí la... Sí, sí, <risa> <risa> en algún momento van a tener que dar la cara, ¿no? <risa> sí. sí, ahora, pensando en función de lo que se viene, Raúl, sí. en materia de vos hablás de esta discusión con el acuerdo de Chevron, que seguramente estará eh, contenida dentro de la agenda de discusión y de debate político uh -huh. en este 2014 calentito que se viene eh, ¿qué otra cosa vos avisarás en el futuro inmediato va a, estar, va a estar presente, sobre todo en nuestra agenda en la agenda de los grupos y de las organizaciones sociales y políticas que estamos de este lado del mostrador? Y Yo creo que el deterioro va a ser muy grande y vamos a tener que más solidaridad, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente laburar con eso porque mucha gente ya está bajando totalmente de su nivel, de lo que es comida, lo que es todo, yo la verdad tengo un buen sueldo de diputado, no lo... pero uno ve que cada vez eh, la gente cada vez viene más a pedir algo, aunque sea que lo escuchemos, pero... Es como que quiere y creo que hay que organizar todo eso para que sirva para modificar las cosas y no para arreglar un, un pedacito y después ya está, ¿no? O sea, yo creo que, que estamos en conflicto todas estas medidas, no sé... Me gustaría escucharlo a Claudio, pero. Uh -huh. Mira, recién no, no estaba Claudio porque uh -huh. está de, sí, vacaciones, de vacaciones merecidas, pero estuvimos hablando con uno de los eh, integrantes. Claro, no, hablamos en realidad con uno de los integrantes del instituto, que es ah. eh, Jaime Fargi, que ah. trabaja junto a Tomás Raffo y a Claudio Lozano uh -huh. en el diseño, por lo menos de estos, de estos informes analíticos que sí, tanto. Lo, Sabe que tanto esclarecen para nosotros que somos bastante, bastante legos en la sí, sí. materia económica, y realmente fue muy claro Jaime respecto a la poca expectativa que pone en torno a estas sí, medidas económicas. Es un, un ajuste formidable, no mm. nos, nos pasaron porque ya que se pasaron la tapita de Coca-Cola vienen del exterior, así que sí, sí de, claramente, esto nos va a costar a todos los argentinos, más todavía una historia de competencia contra los oligopolios estamos ya hubo un ajuste en el combustible también que en un año pasamos de 4 de a 10 pesos ¿no? sí, claramente. así que realmente preocupado y yo creo por eso solidaridad y organización me parece que son las dos bases de que, lo que tenemos y bueno en mayo hay elecciones de la CTA con Pablo y vamos a hacer todo como para reforzar la estructura de la CTA. ¿no? Bueno, Raúl, un abrazo grande, un gusto como siempre poder conversar contigo. Gracias a ustedes por permitirnos llegar, y lo del muro, no sé, lo único que uno esperaría es que no estén las bases correspondientes. Sí, no estaba preparado para los tres metros, algún viento de estos patagónicos. Que lo tira la mierda, Puede ya pedimos con los diputados que, opositores que, que se suspenda, no creo que nos demolis, pero bueno. Por lo menos es un intento. Es un intento. Así un... que gracias a todos y muy buenos días. Chao Raúl, un abrazo. Raúl Dobrusín, integrante en este caso de Unidad Popular y uno de los miembros activos de la CTA allí en Neuquén, hoy diputado provincial en la provincia de Neuquén. En algún lugar escondí la voz para razonar Si es que recuerdo el motivo que me impide comenzar A finalizar la última canción No la quise ver, me lo es lastimar Hice sé que estaba dormido y se fue sin explicar qué me iba a contar pero solo me permitió un paredón y no le toca a él tirar la ficha entre el montón mañana voy a enloquecer de alegría y sudor A golpearme el corazón. En een omgevingslokker. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje me levanté a regar mi flor y me een Todo parece distinto si me roza una emoción. Era confusión Porque solo me permito un paredón Y hoy no le toca a él tirar la ficha entre el montón Mañana voy ik lo que Y sudor, a golpearme el corazón. Lindo tema que pasamos en la mañana de hoy, ¿eh? muy bien. ¿eh? Me encantan cuando los musicalizadores son tan erráticos, pero a veces aciertan. Solo un paredón, la vela puerca. Eh, hay un montón de gente que se está comunicando y que tiene ganas de contarnos y de decirnos cosas. Muchos pidiendo, por supuesto, los libros de nuestros eh, de los que gentilmente nos han hecho llegar tanto las editoriales como los autores y que estamos regalando. A nuestros oyentes en el día de hoy Está a disposición de ustedes Martropía El libro Excelente. que hizo Muy lindo libro Excelente. Juan Carlos Díez lo escribió Aguilar Santillana nos lo envió Y lo vamos a estar sorteando En un ratito nomás Sí, por supuesto Pero antes vamos a estar hablando con el autor de este sí, libro Con Juan supuesto. Carlos Díez, el periodista En oportunidad de cumplirse Un nuevo aniversario del natalicio El cumpleaños del flaco uh -huh. Que fue Anteayer hubo muchísima gente que celebró ese cumpleaños. Se juntaron a cantar, a recordar las canciones de Spinetta. pero Diez estuvo cinco años entrevistándolo en diferentes circunstancias y momentos de su vida y de su carrera profesional a, a uno de los padres del rock nacional, a Luis Alberto Spinetta. Y hoy lo vamos a evocar al flaco. Hablando del libro de Diez, pero también con la voz del flaquito eh, haciéndonos sentir de vuelta emocionados seguramente porque Rama ha preparado un informe con el que vamos a cerrar nuestro programa de hoy que les recomiendo ¿eh? son esos informes que, que te dejan ese ese saborcito lindo a la mañana del sábado y ¿Te el puedo otro... leer una partecita Pero nada más del no libro dejarlo, solamente esto Luis Alberto Espineta como para imagínenselo ¿Sí? está en la cocina de su casa en la calle Iberá Elige especias de una mesa repleta de frascos y prepara un manjar Compone y ensaya con una guitarra samik coreana Pero que no la usa sobre el escenario Porque mm. dice que no tiene el toque bien yacero que ese instrumento exige En las zapadas vuelve a sacar los acordes de las canciones que compuso hace décadas Que ya no recuerda, pero que reinventa Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Y así arranca. Recordame eh, qué le vamos a pedir al oyente que quiera llevarse un ejemplar de Maltropía. Nos tiene que decir cuál es su tema preferido ¿Ah? del flaco Espineta y además que nos diga una estrofa cortita sí, de ese sí, tema. De ese ¿no? tema, eh, el tema que más recordás del flaco Espineta. Y también estamos sorteando en este caso por gentileza, por amabilidad de su autor, un <ríe> pibe bárbaro. La verdad que un <ríe> pibe de esos es que. Si usted tiene posibilidad de dar una ayuda, es una persona intachable, un ¿no? tipo con sí, una trayectoria. No tenemos ¿no? dudas. En el periodismo. Lo único. Eh, le, gusta, le gusta mucho la bondiola y el helado de dulce de leche. ¿Granizado? Y puede ser granizado, También. puede ser común, pero es apasionado de la bondiola. Hincha de racing en el pibe. ¿eh? Sí, bueno. Tiene un problema. Y bueno, ¿qué va a, hacer? ¿Qué ¿Un va a ser Algo problema tenía que tener. Perfecto, no es nadie. Eh, Mauro Federico se llama. Ah, mirá. Sí. Y escribió. lo que veces? es gordo. Eh, sí. sí. ¡Oh, rellenito. Yo tengo que aceptar esto <risa> gratuitamente, ¿no? Yo puedo contar algo de lo que sé, bueno, al aire. No, no, no. Y poner... Está escuchando mi mamá. <risas> Bueno, tenemos País Narco para sortear entre todos aquellos que se comuniquen a nuestros teléfonos. Que son el 4010-7157 sí. o 4010-7158. Y nos digan quiénes fueron los dos hermanos que durante más de 15 años manejaron el cartel de Cali en Colombia. Historias que vas a encontrar en este libro en País Narco, editado en el año 2011 por Sudamericana Random House. Hoy, hoy cuando, el otro día fui a buscar unos libros y ya no es más Sudamericana, ahora se llama Penguin Random House ah, sí, sí, obvio. Barra es Una mezcla de Italia <risas> Estados Unidos Inglaterra Clarísimo. No entonces nada más No es la vieja sudamericana Que todos sí. conocíamos Bueno Tenemos una hora más De programa por delante Te podés comunicar Dejarnos tu mensaje O si preferís Simplemente contarnos Cuál es tu tema Favorito de Espineta O quiénes fueron Los hermanos Capos del cartel De Cali Y te llevas Un par de libros sobre el final, a eso de las 11. Ahora, noticias con Pepe, ya volvemos. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, 2 minutos, en todo el país de Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 4 décimos. Volcó un micro argentino en Brasil, hubo al menos 18 heridos, el chofer despistó y volcó al costado de la ruta, viajaba de Camboriú a Córdoba. Los heridos están fuera de peligro. La gobernadora de Catamarca afirmó que la provincia vive una situación imprevisible. Lucía Corpachi aseguró que se está trabajando intensamente para hallar a las personas que se encuentran desaparecidas tras el trágico alodo. La mandataria provincial recorre esta mañana la localidad de Ciján, que ayer fue azotada por una luz de lodo y piedras, al igual que la villa turística El Rodeo. Continuará el buen tiempo en Buenos Aires y alrededores. La jornada de hoy se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura que oscilará entre los 12 y 22 grados. Para mañana. Se anuncia tiempo variable y una temperatura que variará entre 14 y 27 grados. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 4 décimos, humedad 68%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende. todas las voces.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 espacio publicitario para dar vuelta a la desesperanza sobre la hora periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana estaba leyendo el muy buen reporte de acta la agencia de noticias de la CTA de este sábado 25 de enero y una de las noticias eh, justamente hace referencia a una reunión que el Consejo Directivo de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires más conocida como la SICOP, integrada por varios de sus miembros, se reunió justamente este jueves pasado, el 23 de enero, con varios de los integrantes de la cartera bonaerense. Estuvieron allí El ministro de salud, por supuesto, Alejandro Colia. El ministro de seguridad, que la verdad me gustaría sí, saber qué, qué hacía ahí el pistolero granado, no sé. ¿Qué, <ríe> ¿qué, ¿Lo pregunto? Sí, sin chicana, al contrario. Sí, bien, bien, sí. Y estaba también el ministro de trabajo, Oscar Cuartango. Este sí se entiende la lógica de su presencia, es porque ni más ni menos lo que están postulando. La gente de la CICOP es un reclamo de índole salarial. Así es, sí, sí. Lo que exigen es la apertura de la paritaria de salud, un sueldo de mil pesos para el profesional ingresante de planta y para el residente desde el primero de enero de 2014. El cumplimiento de los puntos pendientes de la paritaria 2013 y la debida atención de los conflictos en las secciones municipales. Vamos a ver qué nos puede contar de esta reunión en la que participó, por supuesto, la dirigencia de la CICOP, uno de sus dirigentes, el presidente, ni más ni menos, mi queridísimo amigo, Hugo Amor. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís? ¿Qué, qué tal, Mauro? Eh, sí, pero tengo que informarte que en estos momentos yo he dejado de ser el presidente, pertenezco a la agrupación y soy parte de la comisión eh, directiva de la CICOP. Eh, de todas maneras, eh, creo que la reunión fue importante porque se dio en el marco del plan de lucha y fue eh, una muestra que el gobierno... Eh, tuvo que escucharnos. Nosotros uh -huh. veníamos con... Eh, tuvimos un paro de 48 horas eh, y después de este paro eh, fuimos convocados por eh, las distintas carteras. ¿no? En realidad nosotros solicitamos una audiencia a Scioli por el tema de la seguridad en los hospitales que está uh -huh. muy serio. Por lo tanto, la presencia de Granados es una presencia, eh, te diría, que a nosotros nos pareció que hubo una respuesta al gobierno al pedido nuestro porque hemos tenido eh, varias agresiones en los hospitales eh, ante la total ausencia de eh, eh, algunos acuerdos que habíamos hecho de presencia policial en los, eh, eh, sobre todo en las áreas de emergencia, disuasiva uh -huh. no, no represiva uh -huh. eh, ver, contame, y... con, espera porque me interesa hacer eh, hincapié justamente en esto que vos decís episodios que por ahí no cobraron la notoriedad pública de lo que suele pasar en la ciudad de Buenos Aires porque tal sí. vez terminan siendo eh, se pierden ¿no? en, en, entre la gran cantidad de información ligada a la inseguridad que hay en el conurbano, pero ¿dónde se registraron con no, mayor... se registraron registran cotidianamente entonces nosotros ya habíamos pedido una audiencia habíamos tenido algunos acuerdos que no se habían cumplido y la presencia de Granados tiene que ver con que digamos hay una base material para, no para resolver todo el problema, pero sí para garantizar de alguna manera una presencia disuasiva policial en las áreas de emergencia que tienen que ver con el cambio de categorización de la peligrosidad de los hospitales que estaban categorizados como de baja peligrosidad a alta eh, en segundo lugar eh, la necesidad de la presencia permanente y como vos sabés que Las policías cobran las llamadas horas polado por estar. Eh, antes eran de 18, pasaron a 35 pesos la hora. Y la otra cuestión es que eh, se va a bancarizar, bancarizar su cobro, que es otra medida que nosotros de alguna manera habíamos solicitado para que eh, la plata no se pierda en el camino. Ahora contame, contame, hablando de sí. plata, justamente esto de qué posibilidades ciertas hay Por un lado de una reapertura de la paritaria y por el otro de una adecuación salarial bueno, que permita que el mínimo llegue a estos valores que ustedes reclaman. Bueno, nosotros eh, en cuanto al reclamo salarial, eh, la reunión que tuvimos con el Ministro Cuartango y el Ministro de Salud no, no arrojó ningún saldo. El único saldo, si se podría decir eh, positivo, es que el Ministro eh, eh, Cuartango se mostró permeable a la necesidad de convocar a la paritaria de salud en forma simultánea con la docente y la general, uh -huh. eh, que era una cuestión que nosotros siempre quedábamos para el final, eh, lo cual eh, nos acotaba en, en nuestros reclamos. Eh, hoy tenemos congreso, el gremio, acá estamos en, en la CTA, porque nosotros estamos cambiando de sede y todavía no, no hemos acondicionado eh, para hacer un congreso a la, la nueva sede, eh, y seguramente seguiremos con medida de fuerza porque no hay una respuesta clara a nuestros planteos salariales. Eh, esto lo va a decidir el congreso, se ha realizado una asamblea en todos los hospitales, entre el jueves y el viernes, y bueno, una vez que nosotros tengamos el conjunto de los mandatos, vamos a ver cómo seguimos este plan de lucha y este reclamo que tenemos eh, así, que es necesario porque el tema de los 10 mil pesos de ingreso tiene que ver no solamente con, con un sueldo digno, sino también con que eh, hoy de alguna manera no se vacíe el sistema de salud. Recordame, recordame cuánto es lo que percibe hoy ese profesional al que ustedes reclaman, se le abone desde el Estado Provincial esa cifra. 6 mil 100 pesos. 6.100 pesos, es decir, que el profesional que ingresa al 190, sistema... Eh, ingresa al, al sistema hospitalario bonaerense... Con 36 horas gana 6.190. Claro, indudablemente no es tentador desde el punto de vista laboral para nadie. Para eso. nadie. Entonces tenemos serios problemas de cobertura que este, eh, este año ya se han manifestado y que son parte también de, de lo que suma <coughs> el clima de violencia. Tenemos problemas de cobertura en el área de emergencia. Sí, sí. Sobre todo pensando después de lo que ocurrió en diciembre, no. creo que lo hablamos en ese momento no. con la crisis vinculada a las protestas policiales, ¿no? Sí, sí, sí. Esta cuestión de, de que el Estado salió ante una situación de apriete. de de, si se quiere, de reclamo legítimo eh, disfrazado en muchos casos de otra cuestión y con otras movidas, salió a, a avalar aumentos que realmente no lo hizo en otras áreas de la administración pública, ¿no? Obviamente. Y nosotros, al margen de, del resultado y de, y de lo que se piense, creo que eso también cambió el escenario del conflicto de los estatales. Uh -huh. eh, porque eh, el tema es que, bueno, además con... con la inestabilidad económica que se manifiesta fundamentalmente en, en la disparada del dólar y demás, que tiene varios componentes que no, no viene al caso total, pero que afectan decisivamente en el, en el poder adquisitivo del salario. Claramente, claramente. Entonces eh, hoy eh, este planteo no es un planteo estratosférico, sino que es un planteo mínimo Para, sobre todo teniendo en cuenta que quien ingresa es un hombre o una mujer de más de 30 años que tiene 7 años de estudio, 4 años de, de residencia para empezar a trabajar, son 11 años y generalmente están formando familias, entonces eh, me parece que el sueldo de 10.000 para el ingresante es lo mínimo que nosotros podemos reclamar y es lo mínimo que el gobierno debería estar dispuesto a ofrecer Hugo, te agradezco mucho este contacto No, con... por favor, abrazo. muchas gracias eh, Mauro, un abrazo para vos y todos tus colaboradores, ¿Tengo... y también para tu audiencia Chao, mi viejo, chao. Hugo Amor, dirigente de la CICOP, la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud, dando cuenta del reclamo que esgrimieron esta semana al gobierno ponérense por un lado Un refuerzo en la seguridad de los hospitales por el otro, un incremento, una adecuación de su salario que lleve el valor del sueldo mínimo del ingresante al sistema público de 6.190 pesos a 10.000. Editoriales. Los oyentes los oyentes Sobre la hora Sí, acá estamos Diez y cuarto de la mañana Sube, sube la espumita y la temperatura de a poquito Se va convirtiendo en algo Un poco más razonable Para aquellos friolentos Que, la, sí. que se quejaron ya porque hacía 15 grados Yo no sé de dónde salieron Con el calor que hizo esta semana 15 grados, 17, es una hermosura. Está lindo, 174 la temperatura la lindo. térmica lo mismo también. Podemos salir a pasear, voy a dar sí, una vuelta a caminar, sí. no te tenés que estar deshidratando. El otro día fue un infierno. Fue un infierno, no se podía estar. Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me tocó corte de luz y 46 oh, no de térmica. Diga. Llego a casa, yo venía en el auto, tenía. estaba tan transpirado que no me, no me podía ni. Viste, se te pega la camisa, se te pega el pantalón. ¿Querés llegar a casa? Y decís, abro la puerta está el aire acondicionado sí. Me tiro Llego, corte de luz Mi vieja en el fondo Apantallándose Absolutamente deshidratada eh, Emilia a los gritos Adentro de una pelopincho que no se podía llenar Porque cuando se corta la luz en casa Se corta el agua, se corta el agua. Sí. Eh, Entonces dije, bueno, se acabó Corto por lo sano ¿Y qué hiciste? Las agarré a las dos y dije, me voy al shopping. ¿Con tu mamá y Emilia? Sí, la agarré a mi vieja, la agarré a Emilia, vamos al shopping. Llego al shopping alto de Avellaneda, cortada la, <risa> la República. ¿Qué mierda? Vos, vos. Soy yo, la galleta, ¿qué sí, tengo? ¿Qué Tengo los cátodos, los ánodos, <risa> cambiado, ¿qué pasó? Dije, bueno, me voy a, a Blois. Claro. A Blois, que está ahí en la esquina de la céntrica de Avellaneda. En 25 más de mayo llegaba todavía, me voy a tomar un café con leche. Bueno, café con leche no hace un calor de cagarse sí, Un licuado de banana. Me tomo un... No, muy pesado me cago. No, licuado de banana. No, me tomé... Un jugo de naranja. Sí, no, me tomé un... ¿Sabes qué me tomé? Un licuado de tutti frutti. <risa> Al agua. <risa> Chao. <Cerrame> la cuatro. <risa> ¿Por qué? Nunca tomaste tutti frutti. Tutti frutti. Es, o sea, la ensalada de fruta la metes en la licuadora, un poco de hielo, un poco de... ¿No? Agua. Es, no, muy gracioso, no, es muy gracioso, es muy gracioso escucharte a vos pidiendo un gast. licuado de tutti frutti. No me gastes. Yo les voy a contar... Ya a que ver. estamos en confianza, yo les sí, voy a contar Sí, estamos en negra, confianza. Estamos. Nos fuimos... No, no. Emilia tomó una coca. Está bien. Mi mamá tomó un licuado de manzana y yo tomé un licuado de tutti frutti. Tutti frutti. Y ahí nos fuimos al primer piso de Bloy, que hay un salón para los pibes. Emilia, El pelotero. Claro, no, Emilia jugó un rato. Yo ventilé un poco mis partes pudendas, que estaban sudorosas. Eh, y mi madre, pobrecita también, pudo respirar un rato... Volvimos, seguíamos sin luz, pero ya había bajado la, la temperatura un poco. Y como, encima como, con un como, licuado de tutti-frutti encima. Eh, estábamos frescos, como estaba la Bueno, esta, esta mocosa que produce el programa, sí. no es pizza, sí. ¿no? me gasta, porque una vez que dijimos, che, vamos a tomar algo, una tarde salimos, fuimos a tomar algo. Y entonces nos sentamos en un bar, sí. y la, una señorita muy amable se nos acercó ¿qué van a tomar, chicos? Y entonces yo ya le había preguntado a ella qué tomaba, Y ella me dijo una cerveza. Sí. En esa voz, porque Noelia es. Un pibito. Es un pibito. Sí, sí, sí. Parece, usted lo dijo. <ríe> es un pibito que tiene alguna que otra curva. Pero sí, sí. camuflada, tranquilamente. En el interior. Le pintas un, un Tegobi y, y la, la mandas a vender sí. diario, no pasa nada. No la, no la tocan ni con un sifón de soda. Bueno, y estábamos ahí sin una cerveza. Y yo digo, yo quiero pedir un trago, un daikiri me gustaría pedir. Un daiquiri Y me mira y me dice, trago de puto. <ríe> Tal cual el oh. comentario. ¿Cómo trago de puto? ¿Qué me estás diciendo? Nosotros somos gente abierta, de mente. qué me... Trago de puto. ¿Y, de, y de qué va a pedir el me dice? Y, y, y de... Bueno, bueno. Es y el dice, trago de mina. El trago típico de mina. trago de bueno, mina la adquiri de frutilla. ¿Qué quiere qué, qué, qué, De durazno, le dije. Ahí sí, más sí. Más trolo Ahí todavía, sí. me más dijo Más trolo todavía. Bueno, déjate joder. Bueno, hace la prueba, me dice. Preguntale a la chica. a la chica. Entonces, ¿qué hicimos? Vino la emonsa y le dije... ¿Qué tal, cómo era? Bueno, eh, tráese una cervecita y un Daiquiri de Durazno. La chica anotó, <risa> se fue. Viene al rato la chica y, por supuesto, el Daiquiri de Durazno se lo sirve a Noelia. Claro. Y el, la cerveza al señor. A lo que yo la miré, dije, disculpe, se equivocó. Y cambié y me miró Pisano diciendo, ¿viste que te mira el trago? Encima tuviste la valentía de cambiar el trago. Eso es prejuicio. Tendrías que haber seguido. No, iba a cantarlo, a mí la cerveza me hincha. Ah, bueno, no, estamos sí. hoy... La Te salve? falta hablar de depilación y estamos hechos. No porque todavía no incursionan en ese terreno. Deberías, pero cuando me haga el por cabado, eso sentís más el calor. Sí, he hablado, sí, he hablado. Ay, sí hemos Jorjito hablado. es operador mío desde hace varios años, sí. en diferentes radios. Pero. Pasa que vos tenés mucho pelo, vez, sí. mucho vello. Yo le voy a decir algo. Si yo me saco todo el pelo de la espalda, <ríe> ¿Sí? podemos hacer pulóveres para una división completa de un colegio primario. 50 pulóveres sacamos. <ríe> Sí. No le digo si bajamos 20 centímetros <risa> y se meten en la zanja de Alcina, ahí nada, no, no, soy un gorila, de espalda soy un gorila. <risa> Dios mío, bueno, estoy bueno, muy no impre... no. No de pecho también. Y de pecho también, y de... de pecho y de espalda. Mire. De pecho y de espalda. ¿qué? Bueno, es así, estamos hablando de mis pelos. De la cera, a la cera, de A la cera, negra, a la cera, sí, negra. Sí, ¿Qué dicen los... ¿A qué teléfono? Bueno, nos llaman, nos llaman al 4010-7157 o oh, ah. 4010-7158 Muy bien, ¿y qué dicen? Bueno, ¿no? llamó ¿no? Luis de Temperley Opa. pidiendo tu libro, Opa. dio la respuesta que no la vamos a dar todavía Los dos hermanos que encabezaban el cartel de Cali durante la década del 80 y del 90 ¿Cómo se llamaban? Eh? Uh -huh. Estos dos muchachos, cuando terminemos el programa sobre el final sorteamos entre los muchos que dieron la respuesta correcta, sí. un ejemplar de País Narco Miguel de Quilmes Llamó por el libro de Spinetta. Muy bien. Y dijo que su tema preferido es La cantata de los pueblos. ¡Ay, qué lindo! Amarillos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, Juan Pablo Carletti. Sí. Que está atentamente escuchando el programa. ¿Por qué sí? ¿Quién es? Porque, ¿sabes qué? El sábado pasado estuvimos es hablando. Can... No, no, no lo conozco personalmente. ¿Eh? No, no lo conozco personalmente, pero el sábado pasado con Carlos Delfrade, sí. entre las millones de cosas que hablamos en esta mesa de sí. sábado por ¿El la periodista? mañana, eh, hablamos de los pañales y del costo. Ah, porque bien. yo le cuento yo estaba tratando o hice el intento de sacarle los pañales a mi bebé sí. si bien es muy chiquita yo la veo tan inteligente usted es una zarpada. Que, que pensé que le podía sacar los pañales y ahí hablamos del costo sí. y bueno Juan Pablo me dio un dato de dónde salen más baratos los pañales pero me tengo que ir hasta Santa Fe claro el hombre es de Well Wright claro, eh, claro exacto, exacto y nos escucha siempre de la mano de Delfrade porque es uno de los tantos fanáticos de Delfrade que hemos tenido la suerte de heredar hoy en ausencia de Carlitos que ustedes saben Está de vacaciones, acá lo vemos a Juan Pablo, que desde su cuenta de Twitter nos dice: el helado de dulce de leche que se posiciona para estar entre los mejores de la Argentina es Gianelli de Mar del Plata. Bueno, el Gianelli de Mar del Plata, bueno. Me comí justamente un cuartirolo de Gianelli el sábado pasado. Ah, mira. Sábado pasado, volviendo de Gessel, como hacía un Lorca de cagarse, hacía como 700 grados. En el hotel nos despachaban a las 10 y dije, ¿qué? Uh -huh. Me voy a volver a las 10 de la mañana, vamos a Mar del Plata. Y nos fuimos a Mar del Plata. Sí. Y por supuesto, la visita fue gastronómica. Terminamos en el Topoer, morfando unas rabas, un espectáculo. Ay, qué rico. Hicimos una picada de marisco frío unas rabitas calentitas, van hermoso. ¿Emilia come eso? Emilia come de todo. Mira qué suerte Emilia es una tragabulones Pero por suerte, flaca, salió la madre. Y <risa> estábamos perá, Y Salimos de ahí y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar un heladito. Y ahí sí. hay un Janelli en la entrada del puerto. Impresionante, grande. Y nos clavé, me clavé un cuarto, la mitad de dulce de leche, por supuesto. Claro. Riquísimo, Mirá riquísimo. Tienen razón, Carletti. Ahora, yo les voy a decir algo. El mejor dulce de leche de la Argentina, para mí, eh. anoten. A ver. Savant. Savant. Savant. Me suena mucho. Avellaneda. Sí. Sí, señor. En la calle de la Barría, en Savant. Ah, Pero... que es eh, helado. Helado. De no, de leche no, no sé creo. helado ya sé, como la cara como diciendo <risa> a ver qué son? el otro día comimos con Noelia helado sabante el que... otro día fuimos a comer con Noelia a Savante bueno sí a sí. uno que está frente al terraplén de la vía exactamente se come bárbaro el helado ahí es exquisito y además te hacen un helado de lo que vos querés por ejemplo vos así si le decís una vez fui yo y me dijo el dueño que es amigo me dice ¿qué querés helado? y yo le dije ¿sabes qué tendría ganas de comer? Un helado de queso y dulce. <risa> o sea, Ay, yo no puedo más. No se rían, boludo. No, no te puedo seguir, ¿eh? No puedo más. El, el, el, exactamente. Dulce, batata y queso. Hacemos un helado de eso. Bueno, al otro día fui y había helado de dulce, batata y queso. <risa> ¿Y cómo estaba? Exquisito, por supuesto. Se ve que hubo otro delirante, porque tiene varios delirantes, que, que el chabón le debe pedir. Sí. Y escuchen esta, pero no lo van a poder creer. En el Savant, una vez hicieron, y yo lo comí. Le voy a decir la verdad No me gustó Helado de picada Usted agarra una picada Salame, queso, picle, aceituna Y tírenla y hagan un helado Bueno, eso había hecho Savant Me dijo, querés probar Bueno, me sirvió un poquito Y dije, no, deja ¿Por qué era? Tenía roquefort y sabes qué cosa rara, con crema En Chascomús hay una heladería Que hace helado de pejerrey Pejerrey sí, a la crema sí. Helado artesanal, eso te quería decir claro. Que no me salía la palabra artesanal Pejerrea la crema. Bueno, lo podemos pedir. Si crees en sabán, vos pedís y a las 24 horas te des un helado del gusto que se te antoja. El helado de Daiquiri de Durazno pediste. Ah, claro. Me estás, me estás cargando, pendejita. <risa> no. Sí, a mí justamente me vas a agarrar. Bueno, ¿qué Jorge más? De Flores, sí, ¿qué dice, muchacha Corquita? ojos de papel es mi tema, dice refiriéndose. Muchacha ojos de papel. ¿Cómo lo piden fraco? eh? Sí, sí, sí lo podríamos poner, ¿no? También. Sí. es lindo. Bueno, Juan Pablo Carletti me retruca y me dice: Muchas gracias, Mauro y Natalia. Pocas veces me han descrito tan bien como oyente Dijeron todas las verdades <risa> Bueno, y no, no hemos dicho también Que tenés una familia hermosa Ahí se te ve en la foto de Twitter sí, divino. Junto con, a ver, ¿cómo era Jazmín y Eva? Así tus hijas, tu hija y tu, y tu mujer ¿eh? Realmente muy lindo Me imagino que estás disfrutando En, en Mar del Plata de este, de este verano tan piola Bueno, acá el amigo Cristian eh, Borsato Colega de esta emisora Amigo personal, locutor ¿Está el acá, Cristian? lo pasaron, lo flitaron a la otra? Está allá, ¿no? Borsato. está pasó, pasó para el otro lado. Pa quedó del, del lado del muro, del lado del muro moneta. Quedó, digamos, no quedó del lado del muro Spolky uh -huh. eh, El amigo Christian Boyce, arroba Cristian Boyce, dice, pregúntale a Juan Carlos, y se lo vamos a preguntar, ¿eh? Juan Carlos es el autor del libro eh, Cronopía de Espineta. De, de Matropía. Eh, Matropía de Espineta. Matropía de Spinetta Juan Carlos Díez, que pregúntale qué le dijo el flaco. Cuando Juan Carlos le preguntó. che, hay gente que dice que tus letras son muy elevadas. Ah, mira. Vamos a preguntárselo esto, eh. Muy elevadas, uno imagina. desde el punto de vista de la poesía, ¿no? A ver qué, qué le dijo el flaco a Juan Carlos X, esta. esta suerte de cronista. de una larga charla con el flaco Espineta. que se transformó en matropía, eh, este libro. Mm. El amigo Diego Bartolota, colega de esta emisora, en este caso, Diego. Eh, ...trabaja en un programa racinguista... ...aquí, Corazón Académico... ...que se emite todas las noches... ...además eh, trabaja en la revista Colonia Vela... ...Diego nos envía... ...una información relacionada con... ...una concentración que se hizo... ...ayer en Villa del Parque... ...a un año, ¿se acordarán ustedes... ...del crimen de Nicolás Pacheco? Este pibe que apareció muerto en las piletas... ...de la sede Villa del Parque... ...de nuestro, mi queridísimo Racing Club... Eh, ...ayer estuvieron exigiendo justicia no hubo ningún dirigente actual, de la dirigencia actual de Racing, presente en esta movilización. Nico era, además de un socio y un simpatizante de Racing, eh, integrante de la gran cantidad de periodistas que se dedican a hacer prensa partidaria relacionada con nuestro querido Racing Club. Bueno, eh, Lucho dice, quiero leer tus libros, ¿cuál me recomendás que compre primero? Los dos, juntos. Bueno, pero a lo mejor no le alcanza. Bueno, Lu eh, Lucho, yo te diría... Anotate, se llama. ¿A qué teléfono? Al 4010-7157 o 4010-7158. Anotate en el sorteo sí. que vamos a hacer en un ratito. Solamente tenés que decirme quiénes eran los hermanos capos del cartel de Cali, de, de Colombia. Y a lo mejor al final del programa te ligás en el sorteo un ejemplar de País Narco. Ajá. Entonces ya no tenés ningún, ninguna ningún problema para decidir qué libro compras. Compras el otro. Compras. Claro. Mi sangre no vas a tener inconveniente. Eh, bueno, mucha gente que pide el libro uh -huh. y que nos envía eh, el, la respuesta a la pregunta, al interrogante que habíamos formulado, relacionado con justamente los carteles, el cartel de Cali. Emil C. Díaz nos dice: son los únicos, los sectores exportadores son los únicos que ganan con la devaluación, no los que más ganan. Como dijo Nuestro amigo, el economista con quien hablábamos hace un ratito. Los que trabajamos perdimos absolutamente todos. Eh, Álvarez Terán, Claudio Álvarez Terán. Eh, dice, en respuesta a alguno de los comentarios que hacía Francisco Santos, sí. el ex vicepresidente colombiano con quien hablábamos también hace un rato, en el momento en el que se refería a esta cuestión de ponernos de acuerdo nuestros países en una estrategia común de combate contra el narcotráfico, se pregunta, él, nuestros países, ¿incluye al país clave de la existencia del narcotráfico? O sea, Estados Unidos. Es una gran pregunta, por eso yo hablé de región. Es muy importante eh, que analicemos cuando hablamos de narcotráfico en Latinoamérica, el rol que le cupo y que le sigue, en este caso cabiendo, a la DEA, que es la agencia que los Estados Unidos tiene para regular el negocio del narcotráfico a nivel mundial. Claramente sería interesante que tuvieran esta posibilidad. Aquellos que, de alguna forma, tienen la decisión de, y la responsabilidad de mandar en relación a estos temas, que se pusieran de acuerdo, pero que contemplaran la no intromisión de los Estados Unidos en este control del narcotráfico, que más que control o represión o investigación, tiene más que ver con una regulación de un negocio. Hernández Recoleta dice, me enganché con la nota porque me fanaticé con la miniserie, hablando también de la nota de Francisco <coughs> Santos. Sí. Pedro de Colegiales, muy buenas las palabras de Santos, da escalofrío de solo pensar... Lo que vivió. Carletti está súper enganchado con el programa y dice: Estoy en mi pueblo. Estuvimos ya está en World right. Right, right. ¿Eh? right, right. ahí en Santa Fe. Ya volvimos de Mar de Mar estuvimos en la primera quincena de enero y ahora vivimos de recuerdos. Estamos extrañando como cualquiera, eh, de los mortales que se van acostumbrando a este calor en la ciudad de Buenos Aires. Y me imagino que en Santa Fe hoy por suerte nos dio una. Tregua. ¿Qué líneas telefónicas tenemos? Nos llaman al 4010-7157 o oh, 4010-7158. Se supone que están viniendo las noticias porque pasan 31 minutos de las 10 de la mañana. Nos queda media hora que te digo... Para grabar, ¿eh? Si tenés un TDK sí. de 90. ¿Un, un qué? <risas> si ¿Un tenés qué? un TDK de 60. No eh? existe. Pero el de cromo, que era el que quedaba no, mejor no, registrado, no, ¿eh? El TDK. ¿Te acordás no, lo que era Pepe? Sí, el TDK, no, de, el TDK no, de cromo. No, increíble. Oh, una maravilla! Ahí te, quedaban, ahí te quedaban las cosas que quería dejar de <risas> recuerdo en serio. Bueno, grabate la media hora que nos queda, porque vamos a estar hablando y homenajeando al flaco Luis Alberto Espineta. Ahora las noticias en Splendid. Radio Esplendid informa. Diez de la mañana, treinta y dos minutos en Buenos Aires, la temperatura diecisiete grados cuatro décimos. ...debaratan una banda de boqueteros que fue descubierta dentro de un túnel... ...ocurrió en Monte Grande donde los delincuentes... ...fueron descubiertos por policías de la Bonaerense debajo de un banco... ...el jefe de la fuerza dará una conferencia de prensa al mediodía... ...hubo un muerto tras un choque frontal en Las Flores... ...colisionaron dos camiones en la Ruta Nacional Número 3... ...a la altura del kilómetro 215... Uno de los conductores falleció y el otro recibió múltiples heridas. Comenzó a funcionar en los balnearios marplatenses la bandera que alerta tormentas. La bandera es negra con un rayo blanco. Busca avisarle a los banistas que no se metan al mar y no estar en la arena cuando haya alertas de tormentas.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 Para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Tengo tiempo para saber si lo que es Llamas loco, porque es entonces cuando las horas Temazo, qué guitarrista, qué compositor, qué, qué cosas todas ellas, el flaco Luis Alberto Espineta. Vos sabés que el jueves viene mi hijo Ariel, sí. que es fanático de Espineta, tiene 20 años uh -huh. y que su banda justamente se dedica a recrear muchos de aquellos viejos temas, sobre todo de invisible. Tiene tatuado a Ariel, invisible acá. Sí, eh, en, el, sí. en su antebrazo derecho. Viene y me dice, eh, viejo, me voy al cumpleaños del flaco. ¿De qué flaco? ¿Del flaco Espineta Uno de los tantos homenajes que se le hicieron, que le hicieron sus fanáticos, la gente que lo ha venido siguiendo durante mucho tiempo, el jueves pasado, cuando el flaco hubiera cumplido... 64 años. 64 pirulos, sí. mirá vos. Juan Carlos Díez es el autor de Martropía, conversaciones con Espineta, que la gente de Aguilar ha tenido la amabilidad de enviarnos... Y es un periodista que ha tenido una gran oportunidad... ...que es conversar durante muchísimo tiempo con Luis Alberto Espinosa. Sí, este libro compila cinco años de conversaciones con el flaco. Y queríamos charlar un ratito con Juan Carlos. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Ma eh, Mauro? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias por este libro, viejo. La verdad que... Bueno. No, no, ciertamente para los que disfrutamos y valoramos... Eh, al flaco no solo como músico sino como referente de la historia de nuestro rock nacional y de nuestra música popular indudablemente es un material eh, de estos que merecen la pena ser recuadrados C contanos cómo cómo se dio esta historia de un libro que por lo visto se hizo o fue haciéndose en etapas ¿no? Sí, en realidad trabajamos mucho eh, durante cinco años en este proyecto Eso ya lo conocía Luis de antes eh, ...unos diez años antes de empezar con este libro, que fue cuando lo conocí... ...te estoy hablando del año noventa, más o menos... Uh -huh. ...empecé a grabar algunas cosas que muy, muy poquitas de ellas quedaron en el libro de, que vos tenés en tus manos... ...pero digamos que el trabajo intenso de, con, con el proyecto como yo tenía del libro... Fueron cinco años de encuentros muy periódicos uh -huh. y de laburar para el libro, ¿no? Pensado, por supuesto, eh, con un flaco vivito coleando y, y en su plenitud, digamos. Sí, tal cual, uh -huh. claro. No, no, me imagino que la, la muerte de Luis, como te debe haber dolido a vos como a tantos otros, también nos sorprendió, ¿no? Y totalmente. No, uno nunca está preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Todavía a mí me resulta increíble que no esté. Hmm. Y, y contanos, para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, y en tal caso aprovechando esta entrevista para, para tirar ese anzuelito que, que un autor siempre puede lanzar al mar en búsqueda de, de ese lector que seguramente va a llegar hasta las conversaciones con Espineta, sí. contanos qué, qué cosas van a encontrar del flaco acá. Bueno, mira, yo, digamos, lo, lo, la, lo que más, la mayor propuesta que tenía cuando hice el libro era descubrir o intentar descubrir quién era la persona que estaba detrás de semejante mm -hmm. obra. Es decir, eh, cómo, era, cómo eran sus pensamientos, sus reflex, reflexiones, sus visiones, qué pensaba de la vida, del arte, de... De, el origen de muchas de sus canciones de dónde había surgido eh, Es decir Tratar de lograr eh, Llegar a, Al tipo que estaba detrás de, Del músico, del, del compositor ¿no? uh -huh. Creo que de alguna manera eh, Mucha gente que se acerca al libro Va a descubrir un montón de cosas eh, Que desconocía del flaco Y ese bueno, era una de las ideas mías ¿no? De para hacer este libro uh -huh. ahora, te, te quiero hacer una pregunta que nos trasladó a un oyente además un colega, un compañero, un amigo de aquí de, del grupo de radios en las que trabajamos que se llama Cristian Borsato uh -huh. pero antes de hacerte la pregunta quiero leer algo, que a lo mejor da pie a la pregunta bueno curvas del aire son puertas del blanco barco lento de las borras de velo hijos, amigos, muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches lo que está y no se usa no fulminará lo que está y no se usa no fulminará Cristian, me dice pregúntale a Juan Carlos qué le dijo el flaco cuando él le sugirió que había gente que decía que sus letras eran muy elevadas no, yo lo que le pregunté es que mucha gente pe pensaba o decía uy, las letras del flaco son muy difíciles Y él me acuerdo que me contestó que básicamente eso era un mito uh -huh. Y cosa que coincido eh, eh, Por un lado era un mito Por un lado si te ponía a saber No es que eran difíciles Sino que tenían un nivel de una intención poética En una letra de canción Y eso lo hace, siempre lo hizo diferente Siempre lo hizo diferente Y uh -huh. por otro lado le permitía estar lejos de cosas muy vulgares también, ¿no? Claro. Bueno, eh, recuerdo en esta suerte de, de repaso por, por la carrera del flaco y la vivencia personal, porque siempre uno tiende a mirar esa cuestión desde lo que le, le pasó con la obra de un artista. Claro. Tal que cual. Yo, por ejemplo, yo, me acerqué, yo leí harto por el flaco, o sea, y, y yo imagino que, que lo que representó harto Y la lectura adolescente, juvenil del flaco a sus 18, 19, 20 años, o antes tal vez, eh, debe haber tenido muchísimo que ver con lo que representó luego su prosa y su poesía, ¿no? Puede ser, sí. Yo, como influencia, eh, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo? Como a modo de influencia. Digo, estas como otras tantas lecturas. Y totalmente, sí. Eh, bueno, vos sabés que en el libro hay todo un capítulo que hablamos de, de escritores donde el flaco se puede plasmar acerca de, de varios escritores que, que, que lo habían marcado como, como ávido lector, ¿viste? Mm -hmm. Y coincido con vos, a lo mejor mucho de eso tuvo que ver con, con su manera de escribir, que era una manera de escribir de un poeta también, ¿viste? Claro. Eh, sin duda que lo han marcado, pero también lo marcaron cosas de de las canciones de los Beatles viste uh -huh. no solamente de libros no claro sí, por sí. ejemplo ahora me estoy acordando que en una parte del libro eh, yo le pregunto de, sobre el tema Laura Va sí. y bueno y él me dice que de alguna manera la letra de Laura Va la onda del tema tenía que ver con She's Living Home de los Beatles claro. o sea que también ahí tenés una influencia musical y no exactamente literaria, ¿no? Bueno, eh, yo justamente estaba repasando algunas de las páginas de, de Martropía, este, este gran libro que, del que sos autor, y vos le preguntás en un momento, hablando sobre la historia de sus primeros pasos en la música, sobre el vínculo con uno de, de los pilares de Almendra, como fue Rodolfo García, sí. y, él, y él remite una historia que lo vincula también con los Beatles, ¿no?, en ese momento. Y con, claro. y con una canción, ahí Saw her Stand There, ¿no? La vi parada allí. Sí, porque él eh, todavía no tocaba la viola. Y entonces, este, hacía. te cantaba, cantaba el tema y hacía el bajo, la batería, contaba el, el tempo como por McCartney, te, eh, hacía la viola. Era un poco de eso sí. que contaba que se lo hacía Rodolfo y Rodolfo se le encantaba, ¿no? Sí, pegan pendejos, estamos hablando de pibes de 12, 13, 14 años, ¿no? Claro, el flaco iba al colegio todavía, Sí, imagínate sí. vos. Y lo que, lo que es muy cómico es la parte en la, que, en la que él te describe cómo eran los ensayos de esa banda, que eran los Larkins, ¿no? De los Larkins, Larkins sí. eh, Ahí nomás, me imagino, a, a pocas cuadras, a pocos metros de, de la vía, porque en ellos... Monroe y la vía. Claro, claro. Sí, genial eso, porque viste cuando cuenta que dice que cuando pasa el tren se movía todo el, toda la sala de ensayo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ahora en esa zona, eh, no sé si fue el gobierno de la ciudad o quién eh, llevó la iniciativa en esto de, de, de poner estatuas, a, sobre todo nuestros referentes de nuestra cultura popular, eh, como hay en diferentes partes de, de sí. la ciudad. Hay una estatua del flaco allí, ¿no?, por esa zona. Eh, hay una por la estación de Villurquiza Ajá. Eh, que eran los pagos de Luis, esa zona, ¿no? Sí, él vivía muy, muy cerquita de ahí. Uh -huh. eh, a mí, si me... Per, Esto es una opinión personal. Yo fui ¿Sinuto? cuando... Eh, cuando inauguraron la estatua que está al lado de la vía de ahí de la estación Villurquiza y realmente no me gustó nada la Ajá. estatua. No, ¿Qué es lo que no te gustó? No me gustó, no me gustó la estética que la estética. tiene. No me pare, me pareció que está no estaba buena ¿viste? No, no es representativa de lo que para vos el flaco se sí resulta. porque no no sé qué sé yo me pareció muy de dudoso gusto lo que, sí, que sí. no, lamento por el que la hizo sí. pero me, me fui sí decepcionado con un gusto amargo claro. de ahí, ¿viste? bueno recién hablábamos de, de de esto del flaco aquí a los 13 años que todavía no no, no tocaba la guitarra y estaba en sus primeros pasos como músico algo de lo que en general no se, no se destaca. Yo tengo un hijo músico, que es justamente guitarrista, fanático de Spinetta, y algo que se encargó de hacerme escuchar y de percibir es el, lo talentoso como guitarrista que fue Spinetta. claro Y lo que ha logrado, algo que desde el punto de vista musical eh, es de vanguardia a nivel mundial, ¿no? Sí, es que él era... Eh, un, era un gran violero y aparte era un tipo que que laburaba mucho su forma de, de, de tocar la viola, es uh -huh. decir no solo eh, que uno habitualmente dice un gran violero, un tipo que es un solo de viola, ¿no? Eh, sí, sí él, eh, vos escuchás los temas y es como que todo, todos los temas están como arreglados según eh, lo que requiere la viola uh -huh. el arreglo o el tipo de viola que usa para determinado tema eh, era todo muy... y aparte con un estilo muy personal, ¿no? Claro. Muy, muy de él, y sí, sí. manejando una armonía, unas armonías increíbles, ¿viste? De todos los espinetas, a nivel musical y también poético, por supuesto la conjunción, la amalgama de ambos es lo que da como resultante las canciones de sus discos, de todos los espinetas ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu, tu espineta preferido? En términos de su obra, por supuesto, ¿no? Me mataste. Ay, mira. No, no, no te puedo decir, porque no tengo, sinceramente te lo digo, no es que tengo un disco preferido o un momento preferido. Sí. Mira, me pasa igual que me pasa con los Beatles. Ah, bien, bien, mira. Eh, eh, yo no podría, eh, muchas veces, ¿viste? Que te decís, bueno, pero ¿cuál es? el disco o la etapa de los Beatles que a vos, por ejemplo, más te gusta, a mí me, no podría, o, si, o directamente, elijo uno y ya me acuerdo del otro. Claro, claro. Y con el flaco me pasa igual, ¿viste? Porque realmente la obra de él me parece, no solamente de la vastedad que tiene, sino tan cambiante y tan original que si yo te digo y me gusta el de aquella época pero como y el, o, y el de la otra época claro. <risa> es lo que me pasa si, Ahora, no, es, no es que quiera evadir no, tu ta, pregunta está clarísimo y si te pido una canción tal vez no la que más te guste pero una que vos digas este es un temazo todos lo son pero hay uno que por alguna razón a vos te pega particularmente mira hay muchos Mauro te puedo te, Dale, decir a, alguna a pero, hay me... un, pero hay un montón Haceme una listita aunque sea corta. ¿Qué sé yo? Mirá la pregunta que me hace. Lo que pasa es que se lo formulamos, estamos regalando uno de los ejemplares que, que Aguilar nos envió con nuestros oyentes y estamos formulándole esa pregunta al oyente, que no te digo la cantidad de tipos que se anotaron porque quieren tener tu libro. Así oh, que bueno. muchos de los que no se lo ganen, seguramente la, la, las varias decenas que no se lo van a ganar porque tenemos uno solo, lo van a ir a comprar a, a las librerías. Claro. Por eso te trasladaba esa pregunta. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Un, ¿Un tema? Bueno, dos, tres. Más no. bueno, eh, uf. bueno, uno sería cada luz. opa. Uh -huh. eh, eh, a ver. El otro sería... Te maté, El te diluvio y la pasajera. Posible. Oh. <risas> Estoy cansado de escucharlo, mi hijo, lo toca todo el tiempo. Sí, sí, sí. Otro sería... A ver, déjame pensar un poquito. Eh... Tu cuerpo a mediodía. Perfecto. Tiraste tres, ya está, con esto sobrado. Eh, cuando, cuando seguramente... Ya lo debes haber presentado, tal vez el libro lo tengas previsto. ¿Imaginás el contacto con... ¿Con el fanático de Espineta? Pero eso pasó el jueves, Mauro. Ah, mirá. ¿Y cómo fue? El, el jueves lo presentamos en la, per, en la Perla. ¡Oh, qué lindo! ¿Y cómo fue el contacto? Y fue, la verdad que fue increíble. Desbordó el lugar, ¿viste? Sí, sí. Lo presenté, eh, leí parte del libro, hablé un poco, di una larga charla, invité... Eh, a un par de amigotes míos, que son nada menos que Rodolfo García y Javier Malosetti. Ah, nada, ninguno, ¿eh? Mirá vos. No, sí. No te perdías de nada, ¿eh? Después que estaba ahí, lo invitamos, se sumó a la charla Machi. Oh, oh, oh. Pero cómo se la perdió a mi hijo, se quiere matar, entonces. Y después, bueno, Javier y Rodolfo tocaron tres temas de Flaco. Psst. Qué va? Lo hicieron subir a Machi, que cantó... Esto para que escuche tu hijo Cantó un tema de Invisible ah, wow. Y yo leí un texto Que es como el final del libro Y me acompañó Rodolfo y Javier wow. porque La verdad, y ¿no? Fue muy bien, la gente La verdad que Estaba muy Muy Duró dos horas, a pesar del calor No se movió nadie eh, La gente Estaba muy muy contenta de que todos pudimos compartir ese momento, ¿no? Con la magia que, que el Flaco tiene y con la que convoca a los que disfrutamos de, de su obra. Bueno, eh, Juan, la verdad, te agradecemos mucho este contacto. No, por favor. Si sí. tenés ganas, nosotros preparamos para el cierre de nuestro programa, que ya estamos justamente en ese momento, un, un informe, homenaje al Flaco, escuchando su voz y también fragmentos de sus temas, por lo menos... De los que más recordamos Te mandamos bueno, un abrazo y gracias por este contacto Bueno, gracias a vos y un abrazo Juan Carlos Díez, autor de Martropía, Conversaciones con Espineta Y este es nuestro homenaje Cuando el flaco Hubiera cumplido 64 años Madre selva, por el prado va. Los músicos que, ¿entendés? que no se dan cuenta del papel social que cumplen Y poder paliar con su creatividad lo que la gente tanto necesita ¿Entendés? Hay gente que se aprovecha al revés En vez de darle a la gente algo bueno le da mierda Yo creo que vivimos en un mundo muy complejo, donde hay mucha gente que sufre injusticias tremendas y hambre, falta de trabajo. Bueno, nosotros los rockeros que estamos todos bien, viste ¿qué nos creemos que somos? ¿no? Realmente, es decir, yo prefiero ver el mundo tal cual es y verme además inmerso en ese mundo por el lado donde corresponde en la medida que, que, me, que me toca. Ahí va el Con su de fibra en la Aquella vieja loca, el amor. Sí, es como una, es una vaca ausente ¿no? de la que mamó. Eh, porque es incansable y sabemos que es el único refugio de nuestra vida el que no lo sabe ver es un inútil de alguna manera no me aparto del, del precepto all you need is love ¿entendés? eso sigo y con eso tengo para aprender de aquí a Luján tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures más loco porque es entonces cuando las horas bajan el día es vidrio sin sol me dicen que soy músico, que soy músico si soy poeta, soy poeta yo sé a dónde está todo eso y convivo con esas dos especies de flores y, y, y creo que bueno, y se germina mutuamente de una manera notable, sin que yo a veces haga demasiado, ¿me entendés? Más que obrar con la intuición y el buen corazón, quizás no haga demasiado en términos este, de trabajo así, uff, hace seis horas que está tocando. Me acuerdo haber hecho poemas, sí, para la independencia, por ejemplo. Eh, me acuerdo haber hecho un himno también para Che Guevara en otro momento de mi vida. Eh... Pero bueno, yo creo que son los, los mitos de, de la cultura, ¿no? Hasta que uno elabora sus propios héroes, o inclusive hasta que uno se, se hace héroe de, de su propia canción, o mis hijos, por ejemplo, que son bastante protagonistas de, de mi música. Siempre me caracterice o. o se me ha caracterizado como de cierto eclecticismo con respecto a las temáticas y de, digamos, de de ir como a un asunto relativamente más profundo en cuanto al, a la poesía a la orilla de un río su pelo y su llegado dicen que en este valle los son de los duendes. En realidad, viste que muchacha es Cristina, nuestra amiga, que era mi novia. Eh, fue mi primer mujer, por decirlo así. Entonces, este, imagínate, ese momento era muy especial y la canción era. estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, digamos, este, la canción está encarnada en ese feeling claro. eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama. Muchachos de papel. Esa es la primera frase con letra y todo, por eso. Después le agregué una intro porque no sabía cómo entrar, quedaba ching. Después apareció el, el juguetito del comienzo. Mm -hmm. Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Yo creo que hay mucha gente que me sobreestima O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso Cosas así, tampoco es real O que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago. ¿De dónde saca esas cosas? Eh? De una bolsa, no sé. A mí me encanta hacer ese juego de, del conejo que sale de la galera y mostrar algo que, que, que siga, ¿entendés? Con esa calentura. Es lo único que me mantiene vivo. su informe elaborado por nuestro querido compañero Ramiro Lorenzo en homenaje al flaco de Espineta a 64 años de su nacimiento bueno, tenemos que cumplir con lo que nos comprometimos se va hoy el ejemplar de Martropía que gentilmente nos ha regalado la gente de Aguilar uh -huh. a través de su autor Juan Carlos Díez con quien conversábamos recién estas conversaciones lo mataste con, con, con las preguntas y qué difícil, si difícil mira yo no, yo soy me gusta mucho Spinetta soy fanático de Charlie Si me pedís tres temas de Charlie, tardo lo mismo que tardó Juan Carlos. Claro. Porque hay tanto de la obra de Charlie que sí, me gusta sí. que es realmente inabarcable ir a la memoria en ese momento y traerte tres perlitas. Pero bueno, eh, muy bueno el libro, muy bueno el laburo. Eh, ¿Quiénes fueron los que llamaron para pedirnos el libro? El libro de Espineta. Rápido, vamos. Patricia de la Plata, Sergio de Quilmes, Ramón de Bursaco, Oscar Rafael Castillo, Miguel de Tempelay, Miguel de Quilmes, Jorge de Flores, Mauricio Cornaglia, uh. Chávez y Perón, Guille Carp, Fabián Verdi... Celsi 18, Alejandra Paz, La Cristian Correa y Sebastián Valentini. Y se lleva este libro de nuestro queridísimo colega, Las conversaciones con Espineta. La Jani Vamos todavía Tenemos menos Aplausos Tenemos chico, menos redoblante Una cortina el, poneme El del peligro mira, estamos en el horno Bueno Aplaudamos nosotros No importa Aplaudimos nosotros Vamos Ahí ahora está. Con el, el libro País Narco Recuerden ustedes sí. Había que contestar Una pregunta muy sencilla Y es ¿Quiénes eran Los dos hermanos Capos del cartel de Cal? Bueno, ellos eran Miguel y Gilberto Rodríguez Sorejuela ¿Contestaron bien? Contestaron bien Roberto de Parque Patricio Luis sí. de Temperley Fabián de Congreso Silvia de Avellaneda Pablo Gallina Ricardo Biblianco Lucho Leonardo Iglesias Karina Cueto Cintia Ciampa Patricio Levitt Pablo DDF uh -huh. Y Lucio Thompson Muy bien Y se lleva el ejemplar De este país narco Por haber acertado Tomás Ay, mira Silvia de Avellaneda ¡Ay, querías redoblarte! ¡No La tenés redoblante. adentro, Federico. Bueno, señoras, señores, bueno, tanto Silvia Avellaneda como. Eh, la Jani. La Jani. Usuaria de Twitter, por nos, eso nos, así. Nos, envían, nos envían un mensaje y nosotros nos comunicamos con ustedes para hacerles llegar el ejemplar de cada uno de estos libros. Seguramente los haremos venir aquí a la emisora. De sí. paso, saludan a la barra. Señores, señoras, gran programa hoy. Excelente programa, Mauro Flores. La pasamos muy lindo. Muy bien, nos divertimos mucho. Y nos reencontramos el próximo sábado. Ya con el regreso del señor Carlos del Frade, ¿no? Ah, el mirá, ya vuelve. No, me imagino. ¿Y vuelve alguien más? Ya estamos a comienzos de mes, ¿eh? Primero, ¿Todos? Eh, primero, ah, primero, ya está, vuelven todos. Me parece que Cori todavía no. Cori vuelve el 8, creo, ¿eh? Ah, bueno. Nosotros estaremos aquí el próximo sábado, a partir de las 8, para compartir con ustedes un nuevo programa, una nueva emisión de Sobre la hora. Que tengan una linda semana. Gracias igualmente para usted. Chau. Voor de locales en de ook pongo el corazón y en la plancha. Vamos a bailar, para gaan esta we si sabemos we para bailen, la muerte, vamos we bailar para we esta suerte, si sabemos bailen, para gaan la muerte. En voor soy de la ik ga bocha, voy con la fantasía, de fantasie de strategie no en copa.